Este audio pertenece al desaparecido programa Expediente FDM, publicado el 14 de julio del año 2010. Ha llegado la hora. Ha llegado el momento en que el misterio y la ciencia. Los enigmas históricos y las conspiraciones se dan la mano. En este preciso instante se desclasifican. Expediente FDN. Todas las claves que permanecían ocultas serán desveladas. La historia se repite. Que estamos a punto de, que, de autodestruirnos. Y que ellos están aquí con una misión específica, que es auxiliarnos en los momentos de la catástrofe que se ha de producir, por la gran transformación geofísica que ha de producirse en la Tierra. ¿Quiénes son ellos? Los extraterrestres, llamados extraterrestres. En este caso son las, las vanguardias de paz, que se t i t u l a misioneros socorritas s del cómo se de la tierra. Entonces, la misión de estos misioneros, valga la redundancia, socorristas del cosmos, es salvar a los terrestres cuando hay algún tipo de catástrofe. Exactamente. Esa es su verdadera d i v i n a y sagrada misión. ¿Cómo ha llegado hasta usted toda esta información? ¿De dónde lo ha sacado? Precisamente han sido avisos que yo he ido recibiendo directamente, telepáticamente, para que ponga estas, est estos conocimientos en orden para darlos a conocer, para informar a la humanidad de que. Estamos a punto de la gran transformación geofísica de la Tierra. ¿Para cuándo se producirá? Según está pre preparado, pues a partir del 82, del 8 de noviembre del 1982,、eh, empieza precisamente ya en, o sea, en firme, cuando Plutón y Saturno entran en conjunción a. 2735 de libra, cerca de la cúspide de Escorpión. ¿Qué pasará en esa fecha? Pues que los los hechos, o sea, la, la transformación, o terremotos, maremotos, ciclones, etc., é t e r a irán en aumento. Esto se tendrá lugar, pues, en aumento constantemente a través de los movimientos. Se puede decir de estos dos planetas que están a punto de entrar en Escorpión. En el tiempo que estén estos dos planetas de Escorpión, se producirán la, los grandes cataclismos hasta que, se, hasta que se produzca totalmente la gran transformación, que en este caso está previsto del 1982 al 1995, que Plutón ya sale de Escorpión. ¿Y qué pasará? ¿Cómo será entonces la Tierra después de la transformación? Completamente distinta. La transformación geofísica será con, totalmente distinta. Los continentes hundidos anteriormente, dicho, Lemur y Atlántida,、eh, emergerán. Mientras que los continentes más antiguos、eh, de la Tierra, actualmente,、eh, que forman los continentes, serán hundidos. O sea, quizá una transformación geofísica, geofísica de la Tierra. Lo que acabáis de escuchar es un fragmento del clásico programa Medianoche, conducido por el genial comunicador, ya desaparecido, Antonio José Alés. La misión donde se puede encontrar esta impagable entrevista, Marcelo Sánchez Jiménez, corresponde al año 1980. Hace ya 30 años que este hombre, entre otros muchos, habló de un cambio inminente, un cambio físico que empezaba en el lejano cosmos y repercutía en nuestro planeta. Un cambio de conciencia del ser humano. El fin de la historia de la humanidad tal y como hasta ese momento la conocíamos. Qué bueno sería decir que durante estos 30 años no escuchamos mensajes parecidos de otras docenas de individuos, o que al menos hoy día ya no se oyen cosas así. Ojalá pudiera deciros que ya nadie comenta que algo está pasando, o que el momento del cambio está próximo. Pero no. Llevamos incluso todavía más de tres décadas escuchando ese mensaje en diferentes bocas, y no parece que vayamos a cesar de escucharlo en lo que queda de este todavía joven siglo XXI. Con el cansino 2012 acechando en el horizonte, el número de guías espirituales de trabajo temporal aumenta progresivamente, y no faltarán los contactados de toda la vida a los que ningún polígrafo puede enterrar, y los divulgadores que llevan 30 años hablando del cambio urgente que, vaya por Dios, no llega nunca. De verdad, sería maravilloso escuchar esa pieza auditiva del programa Medianoche y asumir la información prestada como algo anacrónico y fuera del hogar. Pero es que los discursos actuales son tan alarmantemente semejantes que uno se pregunta si no estará todavía en la década de los 80. La verdad es que por un lado no estaría mal, pero por otro. Y por supuesto, jamás faltarán los datos astronómicos ante los cuales cualquier astrónomo no tiene por menos que echarse las manos a la cabeza. Si no es un asteroide, es una estrella negra, una alineación planetaria o incluso galáctica, emisiones solares, cambios magnéticos del eje del planeta o todo junto. Si le sumamos esto a la malinterpretación de los datos proféticos de una civilización extinta hace siglos, tenemos la excusa perfecta para un fin de todo, o quizá un principio, o un fin de capítulo, o unos puntos suspensivos. Por supuesto, los extraterrestres siempre estarán prestos para echarnos una mano. No intervinieron antes de la Segunda Guerra Mundial, y francamente, qué bien hubieran venido a unos cuantos millones de judíos un par de naves nodrizas de Ganímedes. Pero vendrán dentro de dos años porque. Porque sí, no nos pongamos exquisitos ahora con eso. Pero ahora en serio, si algo he aprendido empíricamente en estos treinta y muchos años que llevo pateando este planeta, es que nadie viene de fuera a resolverte los problemas. Los tienes que resolver tú. No podemos permitirnos ser como ese niño que pasó toda la noche jugando a la consola y ahora le reza a Dios que por favor le ayude a a probar el examen. No vendrá nadie a sacarnos las c a s t a ñ a s del fuego. El universo no se conjugará para remediar nuestros problemas, más que nada porque el universo no los provocó. Fuimos nosotros. Y solo el hombre es la medida del hombre. Experiente f d n el podcast de Foros del Misterio. Creo que mi compañero Antonio Runa se está olvidando de algo importante, algo que no podemos dejar pasar y que es lo de siempre. Esperad, que creo que tengo el audio perfecto por aquí para representar lo que quiero decir. Sí, amigos, me refiero al dichoso dinero. ¿Alguna vez os habéis puesto a contar la cantidad de libros que existen y que hablan, por poner el ejemplo que nos toca ahora, del 2012? Hay para todos los gustos.、E、englobando al fin del mundo estarían más o menos divididos en cambios de conciencia, entrada a un nivel superior, de revelaciones, de seres de otros mundos, de seres de luz procedentes de otras dimensiones, de ciclos cósmicos, de la conciencia de Gaia, de cambios geométricos de la Tierra, cataclismos, castigo a la raza humana, la Atlántida, Lemuria. Bueno, y eso que no he dicho nada de los mayas. Lo que dijeron, lo que no dijeron, cómo lo decían, lo que q u e r í a decir. Y también lo que hacían, lo que no hacían, cómo lo hacían, lo que querían hacer. En fin, teorías para todos los gustos, ¿verdad? Y es que el que no encuentre su teoría para el fin del mundo es que no ha buscado bien, porque seguro que está por algún lado. Espérate que no he entrado ni en televisión, radio o artículos en revistas especializadas del misterio o no, donde seguro que si rebuscamos bien también se habla de cambios de conciencia, he entrado a un nivel superior. Y es que mientras la gente siga creyéndose lo que le cuentan por ahí, sin un mínimo de criterio, siempre habrá alguien que salga a la palestra para llenar sus bolsillos de. Espera, que creo que lo tengo por aquí. O con afán de notoriedad, simplemente para hacerse notar. O como ha dicho Antonio Runa, todo mezclado, como si de un cóctel se tratara. Ahora, esperemos que llegue la fatídica fecha y ya veremos lo que pasa. A lo mejor nos quedamos sin planeta. Ascendemos a u nivel superior o somos salvados por seres de otros mundos. ¿No es mejor esperar y ver qué va a pasar? Estemos o no preparados, el 2012 está a la vuelta de la esquina. Dosier FDM. La cabeza está en silencio en mitad de la noche. Los guardias atraviesan un pasillo que conduce hasta los aposentos del gran señor feudal. En esa planta de palacio, sólo a los samuráis les está permitido realizar tareas de vigilancia, pues ninguna persona que no sea del servicio privado de la familia del castillo puede ejercer sus funciones en las postrimerías de los aposentos del daimio. El señor feudal de la región. Han atravesado ese corredor varias veces esa noche sin que nada raro haya acontecido hasta entonces. Pero en esta ocasión, una corriente de aire les llega desde el final del pasillo. Ambos guerreros intercambian miradas con preocupación. La última vez que pasaron por la zona, todas las ventanas estaban cerradas. Y así deberían seguir. Rápidamente advierten que no es así y un panel que da acceso a una habitación de sirvientes está ligeramente abierto. Con las lanzas empuñadas en posición de combate, se apresuran a entrar en la estancia. Pero justo en ese instante se escucha el sonido de una teja desprendiéndose del tejadillo que se encuentra bajo la ventana que tienen a sus espaldas, abierta de par en par. Al asomarse al alféizar para contemplar el exterior, uno de los guardias, alarmado, vislumbra una sombra humana huyendo a grandes saltos por los tejados del palacio. Se trata de un hombre ataviado con atuendos negros y una espada cruzada a la espalda. Intenta escapar del castillo, pero los guardias dan la señal de alarma y salen en su persecución. Están tan concentrados en esta acción que una criada de baja estatura sale de la habitación que habían encontrado abierta y se cruza con ellos en el pasillo. Rápidamente, muchos más samuráis se suman a esta emergencia. Cuando los guardias se han perdido de vista, la joven sirviente extrae un pequeño puñal de la manga de sus ropajes y se encamina a los aposentos del señor feudal, sin un solo guardia que le salga al paso. Probablemente. El señor del castillo le quede únicamente un minuto de vida. No, no es el aspecto habitual que suelen tener los asesinos de la noche, pero contra todo rumor, estas sombras raramente empleaban un atuendo que no fuera precisamente vulgar y que les hiciera pasar desapercibidos. De hecho, existen tantas creencias erróneas y exageradas en torno a estos agentes de la noche Que sumergirnos en sus misterios, leyendas y también en sus evidencias históricas contrastadas puede suponer un viaje fascinante. Y es que el protagonista de hoy en este dosier es. El ninja. Hubo un tiempo en el que existieron unos hombres y mujeres misteriosos cuyas artes en combate eran inigualables. Vivían solo para la batalla. Eran los guerreros de las sombras. Por esa razón los llamaban shinobi. Castillo de Sumpu. Has dicho Manjidani y Tsubagakure. Así es, mi señor. Los higa y los coga. Estos dos clanes ninja que viven en sendas aldeas, perdidas en las montañas, alejados del resto de los mortales. Llevan aproximadamente 400 años adiestrando sistemáticamente guerreros ninjas en las misteriosas artes mágicas del shinobi. ¿Artes mágicas? ¿Te refieres a eso? Debéis saber que ni siquiera el primer Hattori. Osó recurrir a ellos al temer su enorme poder. Y están esperando a que llegue el momento de provocar una revuelta. El origen del ninja. ¿Cómo y de dónde surgieron los ninjas? Con certeza absoluta es difícil decirlo. Cuando se profundiza en los textos históricos, nos encontramos con que ninguna fuente nos da fechas exactas. Se puede incluso creer que cuando la sociedad medieval japonesa se percata de que hay un nuevo elemento en su cultura, una suerte de espías y asesinos a los que acabarán llamando Sinobi, h estos ya llevan décadas, puede que incluso siglos, actuando en la sombra. Sinobi h es el término con el que deberíamos referirnos a ellos, a pesar de que la expresión ninja. Se haya hecho infinitamente más popular en todo el mundo, incluso en el propio Japón. Shinobi se podría traducir como individuo furtivo, mientras que ninja es una lectura distinta de los mismos caracteres kanji, que por otro lado, no se popularizó hasta inicios del siglo XX. En muchas ocasiones, los grandes señores feudales les denominaban Nusubito, aunque este es un término marcadamente peyorativo, pues de esta forma se llamaba a los ladrones. De hecho, a estos agentes de la sombra s se s les llamó también Saisakus, y en cada provincia japonesa se le podía poner un nombre u otro. Por ejemplo, Supa en Kioto, o Mitsu en Edo, el antiguo Tokio, donde también se les llamaba Onigwaban, o Ukagami, que era el nombre que recibían en Yamato y Yamashiro,、eh, o Mitsumono y también Denuki en la provincia de Yamanashi. De cualquier manera, es Shinobi el término más acertado. Y acabó imponiéndose con el tiempo en todo el país. El caso es que, según los cronistas japoneses más fiables, todo parece indicar que el verdadero nacimiento de los ninjas se origina en China. Más específicamente, de la mano de monjes guerreros que, tras haber escapado de cierta opresión en su nación, inmigraron hasta el país del sol naciente y se instalaron en los valles de Iga y Koga. A este respecto, el mítico Masasu Minatori. Eh, comprobad que digo primero el apellido porque era la costumbre de la época el anteponerlo al propio nombre, y vamos a respetar esta tradición a lo largo de todo el dossier. Masasu Minatori, como decía, un maestro ninja de la escuela Kishu, en su texto Shinobi no Suwamono no Shina, del siglo XVII, especifica que el arte shinobi fue revelado durante el reinado de nada menos que el emperador amarillo Juan Di, que según las memorias históricas de Shima Qian, Reinó entre el 2697 y el 2598 a.C. Una afirmación no exenta de cierta polémica y que realmente no deberíamos considerar muy fiable. No obstante, que la existencia de los ninjas no hubiera sido posible sin la importación de estos saberes desde China está fuera de toda duda. En la antigua China encontramos una técnica equivalente al ninjutsu japonés, conocida como Jinsenshu. Muchos maestros del b u s h u de aquellos tiempos además se especializaron en el c h i n g Kung, el arte de sortear obstáculos, trepar paredes, reptar por la hierba y la nieve sin ser detectado y en la técnica de caminar sin dejar huellas. Todos estos conocimientos se incluyeron en el paquete de habilidades que recibirían los monjes Yamabushi y que después se traducirían en el arte marcial de los Shinobi. Es más, Se sabe de otros equivalentes de los ninjas en Corea, los llamados Sulsa, siendo su arte conocido como Insul Eun Simpop. Puede concluirse que los monjes japoneses llamados Yamabushi, personajes dedicados al completo desarrollo espiritual por medio de la meditación y las artes marciales, fueran herederos de los conocimientos de estos monjes chinos nómadas y por tanto fueran los impulsores de técnicas y entrenamientos. Que acabarían derivando en lo que hoy denominamos ninjutsu. Si bien en épocas posteriores, las fabulaciones que se contaban acerca de estos shinobi hicieron creer a la población que eran descendientes de los espíritus tengu de las montañas. Los tengu eran seres legendarios cuyo aspecto era el de una persona descomunal con cabeza y alas de pájaro. Normalmente se les presentaría con armaduras, espadas y lanzas, pues eran maestros de esgrima y combate sin armas. Conocedores de magias ancestrales y de sabidurías que se remontaban muy atrás en el tiempo. Sin embargo, también las tradiciones se encargaban de resaltar el lado más maligno de estos Tengu, otorgándoles la forma de diablos rojos de nariz muy alargada. La cultura japonesa se ha encargado de hacernos llegar estos rostros pérfidos y espantosos a través de máscaras que todo occidental ha debido ver en alguna ocasión. Según la mitología nipona, los Tengu eran descendientes de Susano Wono Mikoto, dios de la tormenta y hermano de la diosa del sol Amaterasu. ¿Qué, ¿Qué mejores maestros sensei que estos para convertir a los ninjas en los espíritus maléficos que poblarían las pesadillas de los campesinos y otras gentes ignorantes? Para los aldeanos de aquellos periodos históricos, la simple mención del ninja podía hacerles temblar de horror. Una fama que a los verdaderos ninja le venía muy bien, por lo que ellos mismos se encargaron de fomentar y extender este tipo de creencias ante la gente. Aunque hay que explicar que no en todas las regiones los s h i n o b i eran considerados seres terribles de los que guardarse. La influencia de las familias ninjas, transformadas en clanes de gran poder y procedentes de las clases más bajas, consiguieron que estas castas sociales les consideraran héroes protectores. Como ocurría en las provincias de Iga y Koga, donde realmente explotó el concepto del ninja tal y como lo conocemos hoy. Más o menos. En torno al origen de los ninjas se ofrecen bastantes pistas en el Shoninki de Masasu h Minatori, un manual semejante al libro de los cinco anillos de Miyamoto Musashi, es decir, una biblia para sus seguidores. En el Shoninki, como digo, escrito en la era Tokugawa, El maestro escribió un texto muy esclarecedor al inicio del tratado. Por supuesto, después de cada párrafo del manuscrito, haré algunas anotaciones que creo que son de interés. La auténtica tradición ninja de nuestra escuela. Aunque el ninjutsu ha existido en Japón desde la antigüedad, no fue revelado a plena luz del día hasta la guerra de Genpei, cuando Minamoto no Kuro Yoshitsune seleccionó muchos guerreros valerosos. Para usarlos como shinobi durante la batalla. Aquí debo aclarar que la guerra de Genpei, que menciona Masasumi, duró cuatro años, desde 1180 hasta el 1184 d.C. Se ha mencionado a Minamoto Nokuro Yoshisune, un personaje eminente que en aquella época no necesitaba presentación. En realidad era un guerrero sin igual del clan Minamoto, y se dice que recibió enseñanzas ninjas de un monje Yamabushi. Fundó el Yotsisune r y o Ninjutsu en la prefectura de Fukui. Pero continuemos con el texto. En la época de Kenmu, Kusunoki Masasige utilizó el ninjutsu un número de veces incalculable. Ahora debo comentar que la época Kenmu que cita el autor comprende los años 1333 a 1336. Kusunoki Masasige h fue un samurái de renombre que combatió junto al emperador Godaigo en aquel periodo. Continuemos. Dentro de nuestras últimas generaciones destaca Hoyo Ujiyasu, que empleó al Shinobi Kasama para obtener información sobre un sinfín de cuestiones en diferentes provincias. Takeda Shinjin, de la provincia de Kai, utilizó también al Shinobi de su región. Tengo que precisar que Hoyo Ujiyasu era el tercer representante del clan Hoyo durante la mayor parte de aquel siglo XVI. En cuanto a Kasama, su verdadero nombre era Fuma Kotaro, y se sabe que era un ninja muy escurridizo y astuto. El último de los personajes citados, Takeda Shinjen, fue un gran señor de los muchos que lucharon por obtener el control de todo Japón. Fue fundador del Takeda Ryu Ninjutsu. El texto prosigue de la siguiente manera. El saber Sinobi alcanzó finalmente las regiones de Koga e Iga, y desde allí se extendió a otras provincias, permitiendo que el ninjutsu se hiciera conocido a escala nacional. En tanto que miembros de este grupo intercambiamos una promesa de alcance universal. Así, cuando se envía un Sinobi a otras provincias, otros agentes de la misma naturaleza tienen la obligación de ayudarle en lo posible. En caso de ser necesario identificarse de algún modo, enarbolar esta antorcha es una demostración de su identidad. Vemos cómo el autor sitúa la llegada del ninjutsu a las regiones de Koga e Iga demasiado tardíamente, ya en pleno siglo XVI, aunque ya advirtió antes que fue a finales del siglo XII cuando el ninjutsu mostró su cara en público, dejando claro que ya llevaba siglos existiendo en secreto. Además, nos habla de la camaradería entre las diferentes familias ninja, pero no aclara, y debería haberlo hecho, que sólo se extendía la ayuda a agentes del mismo clan, es decir, ninjas del Kisu Río, pues la feroz rivalidad que había entre clanes y n o b i los hacía irreconciliables. Por otro lado, cuando Masasumi se refiere a enarbolar una antorcha para demostrar la identidad de la persona, se refiere a este mismo tratado, el Shoninki. Que podía ser llevado encima en cómodos rollos de lectura y ser estudiado en viajes largos sin problemas. El primer capítulo del Shoninki acaba de esta forma: Esta antorcha es el archivo de nuestra tradición ninja y es un secreto de familia. Como en el caso de la expansión del ninjutsu, esta generación se convertirá en el origen de la transmisión de numerosas familias shinobi. Así es como en la actualidad se transmite la tradición ninja. Aunque existen otras similares en otros lugares, esta tradición es el verdadero camino de un shinobi de nuestra escuela. Para entender el origen y la prehistoria del ninjutsu, el Shoninki nos da unas fechas muy poco aproximadas, pero se muestra más revelador que la mayoría de fuentes y sitúa el núcleo de la gran explosión ninja en un lugar muy específico: la provincia de Iga. Y Koga, una localidad vecina. Inevitablemente deberemos volver a esta zona geográfica, pues resulta vital para nuestro dosier. También se pueden encontrar evidencias de grupos especiales de agentes de espionaje usados por el príncipe Shotoku, así como personas destinadas a llevar correos urgentes secretos de un lugar a otro. Y estamos hablando de comentarios encontrados en textos del año 593. Posiblemente estaríamos hablando de grupos de proto-ninjas. Sin embargo, aunque existieran posteriormente especialistas en tareas concretas de información, atentados e investigación, espías y asesinos ha habido desde tiempos inmemoriales, incluso siglos antes de la era de Cristo, y bien podrían llevar ropajes negros para ocultarse en la noche y rostros ocultos. Pero eso no es lo que habitualmente entendemos por ninja. Además, antes de seguir adelante con otras cuestiones, Debemos considerar otro dato que nos aporta luz sobre el origen de los Sinovi, y para ello debemos enfocar nuestra atención al mundo del espectáculo. Los artistas ambulantes del siglo VI procedían también de China. Y sus artes combinaban la mímica con danzas acrobáticas que incluían objetos como palos o largos pañuelos. En Japón se denominaba kugutsu a este estilo de representación artística y también incluía números de lanzamiento de cuchillos, tiro con arco a caballo y jinetes equilibristas que realizaban sus piruetas y proezas atléticas mientras cabalgaban a gran velocidad. Completaban sus servicios ambulantes con pequeños puestos de venta de hierbas terapéuticas y remedios caseros. La gran ventaja con que contaban estos grupos ambulantes consistía en poder evitar los controles administrativos de muchas provincias, pues las leyes instituidas de aquel periodo los dejaban al margen, pues no se les podía considerar siquiera ciudadanos en el sentido en el que entendemos ese término. Por supuesto, cabe pensar que este despecho les venía bien para errar con completa libertad a sus anchas, lo que les permitía acometer otras empresas de corte más oscuro. Además, en bastantes ocasiones se les otorgaba a esos gremios nómadas la posibilidad de llevar a cabo galas conmemorativas en cortes de importantes nobles, pasando la noche como invitados de tercera categoría en esos grandes castillos. Admitámoslo, estos grupos de artistas totamundos suponían la tapadera ideal para un clan ninja. Precisamente el clan Hattori, una familia que pasó de dominar muy discretamente a todas las bandas yakuza de su región a adquirir fama en todo el país. Fue uno de los grupos ambulantes Kugutsu que se instaló en la provincia de Iga. En el seno de esta familia surgió el ninja más célebre de la historia, Hattori h a n z o del que hablaremos más adelante. Un detalle significativo sobre el aspecto de los ninjas tiene mucha relación con el teatro. ¿Es cierto que los Sinobi h vestían con pijamas negros, llevaban la cabeza encapuchada y el rostro completamente cubierto salvo los ojos? Pues lo más probable es que los ninjas siempre vistieran los ropajes de los sirvientes de las fortalezas, para hacerse pasar por cualquiera de ellos en sus misiones de infiltración, o que llevaran el atuendo militar de los guerreros del ejército rival en un asedio. ¿Por qué entonces siempre asociamos a los ninjas con esas vestimentas oscuras? No voy a negar que nunca llevaran ese atuendo, pero bien es cierto que durante siglos la sociedad japonesa no tenía muy claro qué aspecto se le atribuía a estos agentes de las sombras. El pueblo nipón se había creído todas esas historias sobrenaturales que se contaban sobre los shinobi. Realmente les imaginaban como sombras o como demonios tengu. Por ello se les presentó un importante problema a los directores de teatro Kabuki cuando no tuvieron más remedio que representar en un escenario a los ninjas. ¿Cómo retratar a un ser invisible que solo se materializaba para asesinar, antes de desvanecerse? ¿Qué traje debe vestir una sombra que nadie ha visto jamás? La solución la encontraron en los Kurogo, es decir, los tamoyistas que en espectáculos de marionetas y en el teatro Bunraku vestían completamente de negro para fundirse con el fondo del escenario. Durante esta clase de obras, los Kurogo hacían volar a los pájaros de pega, llevaban el sol, la luna o las nubes en su trayecto por el escenario y permitían que los objetos de Atrezo se vieran afectados por vientos inexistentes. El fondo del escenario estaba cubierto por una tela negra. Y los tramoyistas vestían también de esta guisa para poder hacer los efectos especiales. Si un actor que interpretaba el papel de un samurái lanzaba una flecha con su arco a otro actor, era el tramoyista el que cogía la flecha y la transportaba por el escenario hasta el otro intérprete, que la cogía con sus manos y se la p e t a b a al pecho para fingir que se la había clavado. Si era necesario sacar a una serpiente de trapo y hacerla reptar por una rama, el Kurogo la hacía moverse con sus propias manos. Por supuesto, el público veía a estas personas, pero les ignoraba. Pues lo importante era la historia que se contaba. Justo cuando fue el momento de plantar en un escenario Kabuki por primera vez a un ninja, se limitaron a poner a un Kurogo del teatro b u n r a k u Durante siglos, la gente había visto a estos Kurogo como las personas del escenario a quien no se debía ver. Habían aprendido a ignorarles, por tanto, era la puesta en escena más fiel del concepto de invisibilidad. ¿Qué mejor manera de mostrar a un shinobi en una obra kabuki, donde los fondos del escenario sí tenían color y estaban dibujados? Se cree que los occidentales que vieron estas representaciones en el siglo XVI automáticamente asociaron a los ninjas con esa indumentaria concreta y de ningún otro modo, siendo los propios extranjeros los que con su influencia diplomática acabaron insertando esa imagen en el colectivo social japonés. Y desde entonces, los ninjas visten de negro en el imaginario popular. ¿Esto está demostrado? Demostrado históricamente, lo que se dice históricamente no, pero la mayor parte de las fuentes del momento insisten en que los ninjas no tenían un uniforme ninja específico, sino que llevaban las ropas que el momento requiriera. Y las cosas como son: para pasar desapercibido en un bosque, un traje negro que te cubra por completo te puede ser tan útil como un traje blanco que te cubra por completo en un escenario nevado. Lo que sí está demostrado históricamente es que la explosión del universo ninja en la cultura japonesa se produjo en la provincia de Iga y en Koga, que no era esta una provincia en sí misma, sino una subdivisión administrativa de la provincia de Omi, vecina de Iga, aunque realmente Koga se encontrara dentro de los límites geográficos de Iga. De hecho, conviene desplazarse precisamente hasta Iga y Koga y comprender lo que allí aconteció para averiguar más cosas sobre estos señores de las sombras. Iga y Koga, cuna del Shinobi. Durante el periodo Nara y posteriores, la demarcación de Iga y la comarca de Koga, que habían facilitado materiales para la edificación de templos en todo el país, fueron apartadas de estas obligaciones, a favor de otras consideraciones por los señores feudales de aquella parte de Japón. Como consecuencia, La presencia de daimios cercanos fue decreciendo hasta desaparecer, lo que propició el que numerosos samuráis ganaran en renombre, posesión de tierras e influencia de pequeñas regiones que acabaron enfrentadas entre sí. Las guerras de guerrilla se s extendieron por los bosques y montañas, lo que facilitó el desarrollo de nuevas técnicas especiales de táctica militar y combates cuerpo a cuerpo. Fue en estas condiciones turbulentas como surgió la escuela Igarryu. Y su rival natural, la escuela k o g a r y u Había nacido el mayor exponente del arte marcial conocido como ninjutsu. Probablemente la llegada a esa región de monjes yamabushi, que antes citáramos, tuvo mucho que ver en el alzamiento de las familias ninja que después alcanzarían un gran poder en aquellos valles. Con el tiempo, la independencia obtenida a pulso por las familias que gobernaban en la región, Molestó a los grandes señores, que veían cómo Iga se convertía poco a poco en algo así como una república soberana. En muy poco tiempo, las escuelas de ninjutsu adquirieron un poder inusitado que las fuerzas políticas del país no habían podido prever. Los Jonin, es decir, los líderes de los clanes ninja, reclamaban sus propios impuestos a una ciudadanía, por otro lado, satisfecha y entregada a estos nuevos poderes. Realmente en Iga y Koga podíamos toparnos con administradores shinobi, residiendo y gestionando las aldeas campesinas y hasta completos y genuinos poblados ninja. Por supuesto, esta situación no podía seguir siendo tolerada por los grandes señores del Japón. De esta forma, Nobunaga Oda, militar de gran prestigio y poderoso daimio al servicio del emperador Okimashi, se convirtió en el enemigo más letal que podía tener la pequeña nación ninja de Iga y también su rival, Koga. En aquel lejano siglo XVI, Nobunaga Aoda fue quien acabó con los desórdenes de la capital en 1562. Cinco años después, Nobunaga emprendió una campaña de pacificación de todo el país, derrotando a la influyente familia Sasaki y tomando definitivamente Kioto. Junto con Yoshiaki y Ashikaga, Nobunaga logró que el cargo de Shogun, ya perdido desde hacía tiempo, volviera a otorgarse a los grandes señores nipones. Con el tiempo, los shogunes incluso llegaron a tener más poder administrativo que el propio emperador. Nobunaga Oda pudo hacerse con un poder tan absoluto que se hizo dueño de 32 provincias de las 68 de las que constaba el imperio japonés de aquellos tiempos. La fiebre de poder de Nobunaga le llevó a perseguir el fin de las autoridades periféricas que discrepaban de su mandato, así como destruir los templos de Heishan y combatir a las sectas budistas para aniquilar la influencia religiosa. No es necesario explicar que Nobunaga encontraba enojoso que existiera un pequeño universo alternativo tan cerca de la capital, como era la provincia de Iga, ajena a sus dominios y que se reía en la cara de los más importantes dirigentes del país. Además, el joven Yonin, que impartía su ley en Iga, el ninja Momochi Sandayu, uno de los fundadores de Liga r y o Ninjutsu, que enfocaba la organización e infraestructura de la región en el castillo Hakujo, Era sin duda la figura más ofensiva para Nobunaga. Solo con pensar en Momochi Sandayu, Nobunaga enfermaba. Por ello envió un ejército de 46.000 hombres, aunque hay fuentes menos fiables que hablan de hasta 60.000 soldados, a romper el cerco de la ciudad de i g a u e n o tomar el castillo, ajusticiar a Momochi y borrar de la faz de la tierra a todo ninja viviente en la zona. Los shinobi que fueron sitiados en el castillo no superaban la cifra de 4.000 efectivos. A esta batalla se le llamó Tena i g a n o r a n Duró una semana entera y concluyó con la destrucción total de la residencia del shinobi m o m o c h i así como las cosechas de la comunidad. Los supervivientes se dispersaron por todas partes. Esta podría haber significado la gran victoria de Nobunaga Oda sobre los shinobi, pero en lugar de eso, Los ninjas se asentaron en muchas más provincias, creando nuevas y más diversificadas escuelas de ninjutsu e incluso pasando a ser considerados por muchos daimios como estupendos guardaespaldas y agentes espía. Nobunaga había golpeado un avispero. Los ninjas ahora trabajaban para las grandes sociedades en lugar de para sí mismos. Nobunaga sufrió desde entonces muchos atentados. Fue disparado por dos trabucos de pólvora de fabricación holandesa. Supuestamente los tiradores eran shinobi, pero jamás se pudo constatar. La armadura del gran general impidió que las balas le hirieran de gravedad. También fue objetivo de una bomba, pero al explotar mató a casi todos sus guardaespaldas, dejándole a él mismo algunas heridas de consideración, pero que erró en su fin de acabar con su vida definitivamente. Al final, Nobunaga fue asesinado por uno de sus rivales más acérrimos, el daimio Akeuche Mitsushide. Se cuenta que se hallaron evidencias de shinobi implicados en la muerte, pero no parece más que un rumor popular sin base histórica. El brazo derecho de Nobunaga Oda, el célebre Tokugawa Ieyasu, fue proclamado shogun en 1603 tras vengar a su maestro derrotando a Akeyuchi Mitsushide en su fortaleza de Okazaki. Por otro lado, también venció sobre todo a los rivales de Nobunaga y los suyos propios. En la batalla global de Sekigahara, mítica donde las haya, adquiriendo así el poder total sobre un país casi unificado y escribiendo su nombre en letras de oro en las páginas de la historia. Tokugawa Ieyasu, a diferencia de su maestro Nobunaga, no despreciaba a los Sinobi, h sino justo lo contrario, se le antojaba muy útil poder contar con los servicios de tan eficaces agentes. De hecho, fue el impulsor de la red de espionaje más extensa y desarrollada de su época. Basada en el conocimiento de las artes Sinobi. h Puede decirse que fue tolerante incluso con los clanes ninjas de Iga y Koga, más aún cuando uno de sus guardaespaldas y maestro de artes marciales procedía de Iga. Nos referimos a Hattori Hanso, del que hablaremos en breve. Un ejército de 300 Sinobi se instaló en el castillo de Edo que Tokugawa Ieyasu mandó a construir. Además, los ninjas formaron parte activa, y habría que decir que hasta decisiva, En las siguientes batallas del Shogun. En 1637, tras la prohibición del cristianismo en Japón, una hueste de ninjas acompañó al ejército de Tokugawa a la península de Shiamabara. En ella, un joven samurái cristiano, Shiro Masuda, dirigía un regimiento que pretendía protestar contra el gobierno imperial. Tras refugiarse en el castillo de Arima con sus 20.000 combatientes, Shiro Masuda fue derrotado y ni un alma logró salvarse de la sentencia de muerte. Los ninjas de Tokugawa, bajo el blasón del clan Hattori, jugaron un papel fundamental en el asedio que duró meses. Sin embargo, con el transcurrir de generaciones y generaciones de la familia Tokugawa en el poder, habiéndose derrotado a todos los enemigos políticos en un océano de paz y sin conflictos bélicos a la vista, El papel de los Sinobi h fue mermando hasta convertirse en poco más que una tradición ancestral. En el siglo XVIII, los antiguos ninjas de Liga Ryu y Koga Ryu se habían convertido en la policía de Edo, la nueva capital, la que hoy conocemos como Tokio. En 1868, el emperador Mutsuhito llegó al poder y transformó la cultura japonesa desde sus más profundas raíces. El Japón moderno llamaba a las puertas. Los arcaicos Ryu de artes marciales perdían la batalla ante las costumbres occidentales. El ninjutsu permaneció como una disciplina de combate, al igual que otras muchas técnicas. Y todavía Iga y Koga siguen gozando de una gran reputación en nuestros días, siendo sus escuelas las más avanzadas y prestigiosas de todo el mundo. Pero el concepto de shinobi, como el concepto de s a m u r á i solo pertenecen al recuerdo de tiempos pretéritos. Durante años. He visto a los shinobi ir y venir. Por eso puedo constatar que esta época ya no nos necesita. Mientras los feudos estaban en guerra, permanecimos sumidos en las tinieblas, de sombra en sombra, ayudando incluso a los s h ogunes a conseguir el trono. Pero la paz ha llegado. Ya no hacen falta aldeas remotas. Pobladas de poderosos y habilidosos guerreros, Shinobi. Tenemos que acabar como mercenarios errantes, perdernos en las profundidades del bosque y acabar muriendo de hambre. Nuestras vidas significan algo más que matar. ¿Por qué razón seguir permitiendo aldeas ocultas y remotas? Nuestro destino es vivir en la oscuridad y morir en ella. Déjanos desaparecer, ocultos entre las sombras de la nueva era. ¡Acéptalo, Venosque! Ninjas con nombre propio. Es posible que hayáis escuchado alguna vez que los ninjas nos e hacían populares. Se hacían populares sus acciones. Puede que fueran ciertas en alguna ocasión, pero no os creáis, esas afirmaciones procedan de quien procedan. Sí que hubo ninjas famosos, aparte de los ya mencionados en este dosier. Probablemente el más famoso de todos fuera Hattori Hanso. Antes de nada, olvidaros de todo lo que os contaron en Kill Bill. Hattori Hanso fue el hijo de Hattori Yasunaga, uno de los supervivientes del ataque del general Nobunaga a la ciudad de Iga. El verdadero nombre de Hanzo era Masanari, pero más adelante adquirió popularmente, o se cambió él mismo, el nombre por el de Hanzo, que significa demonio, un apelativo muy ninja. Padre e hijo vivieron durante algún tiempo en el monte Kurama, el mismo lugar emblemático donde el mítico Minamoto Yotsisune se adiestrara. Allí, el cabeza de familia Hattori enseñaría a sus descendientes las artes del ninjutsu, amén de otras costumbres más nobles. Pues el padre sabía que los tiempos que los shinobi habían conocido habían llegado a su fin. Era necesario abrirse camino. Si no podías derrotar a tu enemigo, te aliarías con él. O con sus enemigos. De misma condición, claro. Ya se ha contado que Tokugawa Ieyasu, mano derecha de Nobunaga Oda, y a quien sucedería en el poder y superaría en los siguientes años, a diferencia de su maestro, sí creía en la utilidad de los ninjas. Hattori Hanso fue su guardaespaldas, líder de la pequeña hueste Sinobi que viviría en el mismo palacio del Shogun y cuerpo de élite de su enorme ejército. Se cuenta que ya con 16 años Tokugawa le ofreció un cargo honorable a su lado si le ayudaba a resolver los conflictos que el gran señor tenía en Usichiyo, h en la provincia de Mikawa. La matanza que le valió el apelativo de demonio en ese día se cuenta por cientos. De hecho, 300 hombres murieron solo por obra de Hanso, según las fuentes más exageradas. Quizás sea una cifra fantasiosa, pero debiéronse r unos cuantos, y unos cuantos, tirando a muchísimos, los que Hanzo matase para que le llamasen de esa forma a tan joven edad. Poco tiempo después, cuando Tokugawa aún no era Sogun h y habiendo sido discípulo de Nobunaga, el enemigo acérrimo de este, Mitsushide Akechi, quien supuestamente le asesinó con la ayuda de los ninjas Koga, sentenció a Tokugawa a muerte. Tras matar a Nobunaga, Mitsuesu de Akechi juró eliminar a todo aquel que hubiera ayudado a su enemigo. De hecho, sus tropas buscaron incansables a Tokugawa y Eyasu i por toda la región, con varios destacamentos y con la orden de matarle en el acto sin posibilidad de rendición. Bajo ningún concepto se respetaría la condición noble del d a i m y o Los soldados de Tokugawa en ese instante no eran suficientes, así que Hattori Hanzo solicitó la ayuda de los ninjas de Iga para que escoltaran al futuro s h o g u n por toda la provincia. El objetivo era llegar a la región segura de Mikawa, donde Tokugawa era fuerte y podría rearmarse en caso de ataque, pero atravesando toda una comarca llena de bosques y montes vigilados por los acérrimos rivales de Iga, los shinobi de Koga, que combatían junto a Mitsushide. El viaje duró tanto tiempo y fue tan arriesgado que Tokugawa tuvo tiempo de confraternizar con Hanzo y con los ninjas de Iga, a quien contrataría después para formar el grupo Hashenshi, la vanguardia shinobi definitiva, una pieza clave que haría del próximo gobernante militar de todo Japón el hombre más poderoso del imperio en su tiempo. Hattori Hanzo instruiría desde entonces al futuro Sogun h en las artes ninjutsu, las que eran más aplicables y ergonómicas para el proceder samurai, al cual debía tenerse Tokugawa. Se dice con certeza que Hanzo salvó la vida de Tokugawa en emboscadas y atentados ninja tantas veces como más de una docena. Tokugawa finalmente acabó con Mitsushi de Akechi, como ya se ha mencionado, vengando así la muerte de Nobunaga y todos los oprobios sufridos por el propio Ieyasu. Hanzo fue uno de los primeros generales de las filas de Tokugawa en la batalla de Anagawa, en 1570, y dos años después en la batalla de Mikatagahara. El arte de combate de Hanso era tan escuridizo, rápido e imprevisible que muchos decían que su cuerpo no tenía materia, que era insustancial. Muchos, además del demonio Hanso, le empezaron a llamar también Hanso el Espíritu o sencillamente referirse a él como la aparición. En 1590, Tokugawa se instala en Edo, entregando generosas recompensas a los ninjas de Hattori y bautizando la puerta posterior d e l castillo con el nombre de su respetado guardaespaldas. Hanso también recibiría tierras y el rango correspondiente, el de Yoriki. Existe un sinfín de fabulaciones con Tokugawa y Hattori Hanso como protagonistas, cuentos populares con moraleja en los que el Shogun, ignorante de las costumbres del populacho, aprende lecciones de gran sabiduría. Con superpoderes ninja mezclados con sucesos de leyenda. El 4 de diciembre de 1596, un grupo de ninjas de Fuma estaban asediando a miembros del grupo Hasenshi y soldados Tokugawa en la región de Kanagawa. Supuestamente escoltaban el palanquín de Tokugawa y Eyasu, aunque hay versiones del hecho que aseguran que se trataba de un señuelo del Shogun. El caso es que Hattori h a n z o acudió con sus hombres para rechazar a los shinobi de Fuma. Tras duros enfrentamientos en la ruta principal, Hanso logró que Tokugawa, fuera él realmente o un doble, pudiera seguir su camino a salvo. Los Sinobi h de Fuma huyeron hacia la costa, siendo perseguidos por los ninjas de Hattori. La persecución se prolongó hasta llegar a un puerto, donde los ninjas Fuma se montaron en botes y se dirigieron hacia alta mar. Hanso y sus Sinobi hicieron lo propio con los botes que allí encontraron. Lo que Hanso no tuvo en cuenta fueron las increíbles habilidades de combate subacuáticas de los Fuma. De hecho, cuando ya se encontraban lejos de la orilla, los niñas de fuma se arrojaron a las oscuras aguas del Pacífico y se beneficiaron de una cierta invisibilidad de esta forma. Desde abajo, estos i n o b i destruyeron los remos y la quilla del bote de Hanso y sus hombres, que empezó a hundirse poco a poco. Viéndose estos en semejante tesitura, no tuvieron otra que tirarse al mar y tratar de alcanzar la costa a nado. Fue entonces cuando Hanso debió comprender que todo había sido una trampa, bien orquestada desde el principio. El ataque, la posterior persecución, la disposición de botes y, sobre todo, el aceite inflamable que todos y cada uno de los ninjas de Fuma habían transportado consigo en cubas herméticas sumergibles, que inmediatamente después vertieron en la superficie del agua. Fue entonces cuando Hanzo y los suyos repararon en ellas. Demasiado tarde. El aceite alcanzó la superficie donde intentaban nadar, impregnando sus ropas de aquella película pegajosa. Acto seguido, los s h i n o b i de Fuma incendiaron esa zona. Durante minutos angustiosos, Hanzo y su gente intentaron escapar de la zona en llamas, buceando a algunos y apresurándose a otros para salir del sector dominado por el fuego. Pero en cuanto superaban el círculo infernal, los Fuma, ya sobre los b o s t e s y a distancia del peligro, los remataban con sus arcos. ¿La enemistad de Hanzo con otros grupos ninjas? La rivalidad ancestral con los Koga, mejor relacionados con otros clanes Shinobi, y su partidismo con el señor Tokugawa, infame y despótico para muchos, le convirtió en el objetivo principal de esta fría venganza. En otras fuentes, este suceso está dado como un evento casual, pero los hechos delatan por sí mismos que cada paso de la operación estuvo organizado desde un inicio. Sea como fuere, Katori Hanzo, sin duda el más legendario ninja que se haya conocido en la historia, murió. No se termina de saber a ciencia cierta si víctima del fuego, las flechas, el ahogamiento o la suma de varios. Hubo otros sospechosos de ser ninjas en ese periodo histórico. El guerrero Yagi Oyubei, que también sirvió bajo el estandarte de los Tokugawa, fue uno de ellos. Además de los preferidos de los cuentacuentos populares, que l e hacían protagonista de no pocas historias sobrenaturales pobladas de demonios y espíritus malignos, donde sus habilidades en combate eran suficientes para acabar con cualquier amenaza de este y de otro mundo. Bien es cierto que Yagi Uyubei estuvo fuera de palacio, nunca se ha concretado oficialmente por qué, durante más de una década. Se supo que vagó por montañas y regiones inhóspitas y que fue visto en poblados perdidos, en diferentes estados de deterioro. Y solicitando los servicios de maestros armeros que afilaran su espada, mellada ya por el uso constante. Con solo estos argumentos, la sospecha por parte de la gente de que se、si、hubiera mezclado con shinobi de dudosa procedencia estaba servida. Lo que bien es cierto es que el grado de discreción era sumo por parte de los señores Tokugawa acerca de Yubei y sus andanzas por el país. La verdad sobre este misterioso paladín siempre estuvo reservada. Es más, todos los miembros del clan Yagyu eran sospechosos de ser shinobi. O, cuanto menos, espías, y se les evitaba en palacios y cortes siempre que se pudiera. Pero al margen de estos datos, que son enigmáticos, desde luego, no se ha tenido la certeza jamás en lo que se refiere a Yagi Uyubei y su clan. Otros n i n j a s que obtuvieron renombre fueron Saburo i s e Kenshin Uesugi, Kusunoki Masashige, Ienao Izasa, Yoshiteru Isumo Kanja, Takagi Shigenobu, Kohayatu Nakagawa, Kagehide Kagi, Masakatsu Koroku Hachizuka, Togakure Daisaku, Omiyaso Suginobu y Saiga Kisu. Estos dos últimos muy particulares, pues se incluyeron en los RIUs de sus escuelas técnicas con armas de fuego, incluyendo desenvainado rápido y disparo contra Buko de una mano. En fin, que si habéis escuchado que nunca se supo el nombre de ningún ninja, solo de sus acciones, es que esa persona no se ha informado debidamente. Leyendas urbanas ninja. ¿Leyendas sobre ninjas? Las que queráis. La mayoría se quedan en leyendas sin base real, pero otras se asientan sobre datos históricos. Creo que es mejor centrarse en estas últimas. Debido al gran número de habilidades, armas extrañas, denominaciones, rangos y tipos de actividades que existían en el mundo ninja, Es justo decir que la gente normal de esa época no pudo digerir con rapidez el hecho de que había personas que dedicaban cada segundo de sus vidas, desde niños, a no ser vistos, a engañar, a espiar y a matar. Con una organización moderna y sin precedentes. Sin ir más lejos, los rangos de la organización Sinobi h estándar no eran demasiados y se dividían en j o n i n los líderes de clan, Chunin, los oficiales del clan, y los Genin, es decir, los agentes de campo. Pero dentro de cada grupo de Genin había muchos cargos y ocupaciones especializadas. Así podemos encontrar a los Saisaku, especialistas en trampas, los Yutei, espías viajeros, los agentes Iapa, expertos en acciones improvisadas fulgurantes, los m i t s u m o n o que eran especialistas en cambios de personalidad. También tenemos a los Supa, h que eran investigadores detectivescos, por decirlo así, los Nosikaru, Los acróbatas enviados a misiones donde se exigía una agilidad y unos reflejos extremos, o los kusa, que se especializaron en ocultación a plena luz del día en territorios de hierba. Los kamari eran expertos en ataques sorpresa, los o m i t s u ideales para misiones de riesgo sin probabilidad de supervivencia del shinobi, auténticos suicidas dirigidos, o también los rapa, que se encargaban de propagar informaciones falsas y de intoxicar las noticias que llegaban a los campesinos. Los Denuki eran expertos en infiltración en castillos y fortalezas. Los Komen eran traidores de otros clanes a los que se utilizaba como agentes dobles. Los Negoroshu eran los especialistas en armas que empleaban pólvora. O los Haya Ashigumi, que dominaron el arte de entregar mensajes urgentes en tiempos mínimos, y muchos otros expertos en áreas concretas. Se puede decir que determinadas provincias de Japón estaban completamente vigiladas en secreto por los clanes shinobi, por lo que la sensación de que los ninjas eran espíritus que vivían en las sombras y salían de allí y se refugiaban en la dimensión oscura era muy palpable entre la población. Realmente estaban en todas partes. Gran parte de la leyenda que circula en torno a que los shinobi controlaban artes mágicas se basaba en ciertos principios esotéricos que los propios líderes de clan infundían en sus subordinados ninjas, basados en prácticas de sectas budistas Shinjon o Tendai. De hecho, de ahí y de las supuestas habilidades místicas de los monjes Yamabushi, que dieron el empuje necesario para la creación de los shinobi en Japón, nacieron las enseñanzas, sólo en teoría mágicas, de los denominados s u g e n y a El Suyendo, Era el arte de obtener poderes psíquicos aplicables al combate mediante entrenamiento puramente físico y meditación. Sus practicantes, los sugenya, h eran en su mayoría monjes yamabushi, pero su relación y hermanamiento con los s h i n o b i originales dieron lugar a que muchos ninjas fueran también sugenya. h Lo más cercano que vamos a ver a ninjas magos, pero que estaban lejos de serlo en realidad. Aún así, en muchos tratados shinobi se habla de fórmulas kanji protectoras, algo así como escritura mágica que otorgaba poderes a los sitios, los objetos y las personas. A los sugeña se les creía hombres de tal poder entre el populacho que sólo con descubrir que alguien lo era, podía servir para espantar a cualquiera y hasta vaciar restaurantes enteros. Los ninjas que habían aprendido de los sugeña estos conocimientos llamaron a esta técnica evolucionada hacia su entrenamiento específico Ninpo Miquillo. Y se ejecutaba mediante breves mantras, es decir, sonidos pronunciados con un tono y un t e m p o específicos, y de mudras, gestos mágicos que se realizaban con los dedos de ambas manos. En resumidas cuentas, algo así como el lanzamiento de un hechizo. Los mudras también se mencionaban con el nombre de k u l i k i r i cuando los gestos y figuras realizados por los dedos iban acompañados por previos movimientos de guardia tipo kata de los dos brazos. Se creía entonces que se podía canalizar la energía espiritual de esta forma y desatarla al nombrar el mantra correcto. Por supuesto, no se invocaban dragones ni sapos gigantes, ni había explosiones ni nada en exceso espectacular, pero se podía influir positivamente en adversarios humanos y en los cinco elementos. Insisto, era la creencia de entonces. Más adelante se ofrecieron versiones más realistas sobre el Kujikiri, como que servían en realidad para desentumedecer instantáneamente los músculos del antebrazo y hombro. O, para justo lo contrario, tensarlos adecuadamente y entrar en combate con los brazos más correosos y endurecidos. Se dice que también se empleaban estos mudras para comunicarse visualmente a gran distancia entre los shinobi. Lo que sí es cierto es que en otro texto, escrito por Masasu Minatori, el ninja a quien antes citáramos, el rollo conocido como Daini ni Nerabaserasu n i s o h o no Mamori, nos cuenta lo que él cree que es cierto y que sus adeptos deben aprender. Tras Ofrecer una hilera vertical de caracteres kanji japoneses, Masasumi aclara que la escritura mágica debe trazarse con la sangre del propio shinobi en los rincones de la estancia, de norte a sur, y puntualiza lo que puede servir indistintamente para permanecer libre en una casa ajena o para protegerse del mal. Por supuesto, no es necesario escribir los caracteres sobre las paredes o el suelo, sino que basta con haberlo hecho previamente sobre un rollo de tela y después desenvolverlo y colgarlo en el lugar específico. Después se exponen el tratado, otras tres hileras de caracteres, y se asegura que son fórmulas que evitarán que el s i n o b i sea derrotado por sus rivales. Es más, vamos a escuchar lo que el texto del maestro nos cuenta textualmente, seguidamente de esos caracteres mágicos. Estas fórmulas helarán la sangre de las gentes y les inducirán a cometer errores. Si el Sinobi está dispuesto a seguir las reglas, le será posible caminar sobre el filo de las espadas y protegerse el cuerpo de heridas. Avanzará sin ningún temor en su interior, y todas las flechas que le arrojen fallarán sin remedio. Aunque existen muchas fórmulas mágicas, e s t a s son desconocidas por el común de los mortales. También es cierto que esta técnica guarda sus zonas oscuras, y no debería usarse ni alabarse en exceso. Conviene reflexionar. Aunque los guerreros dispongan de fórmulas mágicas sobre sus cascos, no todas las flechas yerran su objetivo, y un solo proyectil puede matar en el acto. Como vemos, Masasu Minatori cree realmente que sus caracteres kanji pueden influir sobre la realidad para conseguir que el shinobi se convierta en algo más que un simple hombre, pero advierte que el uso de estas enseñanzas trae en malas consecuencias, aunque no especifica cuáles. También declara que este tipo de técnicas solo son enseñadas a adeptos aventajados. De todas formas, desde un punto de vista con criterio, Masasumi es demasiado honorable en sus tratados, siempre enfocando sus principios y educación en torno a la lealtad, el deber y a cierta magnanimidad, convirtiendo a sus alumnos en ninjas buenos, en contra de la visión de otros muchos ninjas más interesados, mercenarios sin miramientos y despiadados hasta la médula. Supongo que debió haber de todo. Resulta lógico pensar que había sinovio honorable, sinovides s honrosos y mezcla de ambos aspectos. Uno de esos rollos escrito por el maestro Masasumi, un poco más filosófico y menos orientado al entrenamiento ninja, ya deja claro esta perspectiva llena de honradez y decencia en el título Ito o Yabarususara no Narai, traducido como El arte de no destrozar a los enemigos. En los que insiste en el gran error de dejarse llevar por la ira, la rabia y la eliminación innecesaria de agentes enemigos. Cabe pensar que la sabiduría de Masasumi Natori es aplicable al tiempo que vivió, a su profesión y su obligación para con los alumnos de su escuela, pero se aparta del objetivo fundamental de este dosier: encontrar la verdad histórica de los misteriosos ninjas. Digamos que sus escritos, aunque útiles para desentrañar la información más veraz, también brindan un ilimitado océano de demagogia en el que sumergirse si uno solo persigue la imagen bucólica y romántica de los Sinobi. ¿Qué nos q u e ¿Por qué arriesgamos la vida? Por un capricho de su excelencia. Somos armas, piénsalo. Nuestra existencia no tiene ningún sentido. Si no servimos a nadie, sin enemigo, no podemos seguir viviendo. Eso significa ser un shinobi. Por tanto, cabe concluir este d o s i e r diciendo que todo lo que se ha dicho sobre ninjas sea probablemente falso, verosímilmente exagerado y muy exiguamente cierto. Aquí se han expuesto solo las informaciones más veraces y a partir de ahí se ha pretendido buscar una verdad entre el mito, que solo a vuestro criterio habrá salido finalmente a relucir. Por cierto, las fórmulas mágicas kanji. Que antes hemos citado, serán expuestas en el hilo de este mismo programa en Foros del Misterio. Menudos tatuajes, ¿eh? Muchas gracias por haber prestado atención. Si queréis un segundo dossier sobre esta temática, profundizando todavía más en la materia, ya sabéis dónde tenéis que reclamarlo. Dejes de visitar nuestra web oficial www.expedientefdm.es Allí podrás descargarte todos los programas entregados hasta la fecha, la música del programa, toda la información acerca de los miembros del equipo, reflexiones editoriales y noticias, enlaces de interés, acceso directo a nuestro enorme foro, concursos, iniciativas interactivas y otras muchas actividades. Recuerda www.expedientefdm.es Te estamos esperando. Célebres. Es preparar al mundo para lo que viene, ya que viene al mundo una evacuación mundial por extraterrestre. Al mundo vendrán dentro de poco 13 millones de naves de una confederación intergaláctica. ¿Ganímedes? De Ganímedes, de Constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Realidad desconocida. Realidad desconocida. Realidad desconocida. Realidad desconocida. Realidad desconocida. Sin duda, todo lo que nos rodea tiene su misterio, pero ¿se atreverían a descubrirlo? Formúlense preguntas, rompan con lo tópico y lo típico y traspasen la barrera de lo imposible para adentrarse en una realidad desconocida. Descarga nuestros programas a través de realidad-desconocida.tk y síguenos a través de Facebook, Evox, Foros del Misterio y Radio Edenex. Realidad Desconocida. Tu cita con el misterio. Hoy、voy a hablar de la empresa Quantic Dream y de sus tres juegos, dos de ellos, los que más conozco, son verdaderas obras de arte. Quantic Dream es una empresa francesa fundada en 1997. Su director es David Cage, de 41 años. No solo es director de esta compañía y diseñador de videojuegos, sino que también es música, ya compuesto la banda sonora de algunos videojuegos, como puede ser el Time Cop del año 1995. En esta tarea no está solo, le acompaña a su socio Guillaume de Fundamier, que desde el año 2003 está ligado a Quantic Dream. Entre sus tareas está el ser director financiero y jefe de operaciones de esta compañía. Sin duda, estos dos hombres de éxito, junto a las numerosas personas que forman la compañía, han hecho que gente a la que no le gustaban los videojuegos se aficione y vean que este sector está hermanado con el cine y que tanto uno como otro se necesitan. 1999 vio la luz para PC el videojuego Omicron de Nomad Soul. En esta aventura gráfica tendremos que resolver numerosos puzles en una ciudad totalmente industrializada. Ahora, comparado ese videojuego con otros muchos, puede quedarse bastante atrás, pero en su momento el modelado de los personajes en 3D se llevó muchos elogios. Además, la vista en primera y tercera persona se intercalaban en la aventura para que pudiéramos investigar o, en cambio, luchar en los numerosos combates cuerpo a cuerpo que se daban cita en este videojuego. Resaltar que David Bowie interpretaba varios personajes, y en la versión original podíamos escuchar su voz. Este título se llevó varios premios, incluso la revista Times lo colocó entre los más importantes de la época en cuanto a, en cuanto a tecnología se refiere. I'm in Unos años más tarde, concretamente en el 2005, sale el f a h r e n h e i Teaming o Prophecy para PlayStation 2, Xbox y ordenador. Este videojuego nos pone en la piel de varios personajes. Uno de ellos es Lucas Kane, que poseído por una fuerza hidabólica, asesina a un hombre en los servicios de un bar en la ciudad de Nueva York. A partir de ese momento es asediado por criaturas que surgen en sus pesadillas y que se hacen realidad. Las cosas nunca son lo que parecen. Pensamos que entendemos el mundo que nos rodea. Pero solo vemos el exterior. Lo que parece ser. Yo solía ser como tú. Creía en la humanidad. Los periódicos, los anuncios de jabón, la política y los libros de historia. Pero un día el mundo te da una patada en la boca y no te queda más remedio que ver las cosas tal y como son. Me llamo Lucas Kane. Mi historia es la de un tipo corriente al que le sucede algo extraordinario. Tal vez se suponía que tenía que suceder. Quizá s estuviera destinado a ello, o fuera mi karma, o lo que sea. Hay una cosa que tengo clara: nada va a volver a ser igual. Para investigar el asesinato, son requeridos Carla Valenti y Tile Miles, ambos jugables. En cualquier momento podremos elegir a cualquiera de ellos y hacer nuestras pesquisas. Incluso con Tyler podemos jugar un partido de baloncesto contra un compañero del cuerpo de policía, combatir cuerpo a cuerpo con Carla para mejorar en la lucha y acudir a una biblioteca para encontrar pistas sobre el asesino del bar. Carla Valenti, por su parte, hace una investigación que se centra más en las oficinas. También es asediada por pesadillas y podemos controlarla, por ejemplo, en sus pisos. Zona del corazón. Parecen ser puñaladas. He matado a un hombre, Marcus. Ocurrió anoche en un restaurante. Es como si estuviese poseído. Dios mío. No me lo puedo creer, Lucas. Dime que no fuiste tú. Tú no eres capaz de algo así. El cuarto personaje es Marcus Kane, un exorcista que es hermano del protagonista. Marcus tratará de reconducir una relación que hace tiempo que está debilitada y también ayudar a que Lucas encuentre el camino del bien. Lo que podemos destacar es que en este videojuego se muestran las fobias de los protagonistas, por ejemplo, Carla tiene claustrofobia y necesitaremos la ayuda de Tyler para poder avanzar en muchos puntos de la investigación, incluso los personajes pueden llegar al suicidio. Este videojuego es muy parecido a una película en la, que, en la que intervendremos con decisiones que pueden cambiar toda la historia, y usando el sistema QuickTime Events nos enfrentaremos a enemigos. El autor de la banda sonora es Angelo Badalamenti, que nos sonará su nombre porque se encargó de la música de t w i n Peaks y es asiduo colaborador del cineasta David Lynch. Y ya nos situamos en el año 2010. El día 24 de febrero, el Heavy Rain salió al mercado, cosechando una gran crítica favorable y un grandísimo número de ventas. Todo el mundo quedó preso de su grandioso guión. El cuerpo de Jeremy Bowles apareció esta mañana en un descampado de la zona este sobre las seis y media AM. Cinco días antes se informó de su desaparición. El estado en el que se encontró el cuerpo sugiere el modus operandi del asesino del origami. Controlamos a cuatro personajes. El argumento gira en torno al asesino del origami, un personaje que asesina a niños los días de lluvia, dejando sobre el cadáver la figura de un origami. Todos los personajes tienen relación con él de una u otra forma. Por ejemplo, s o u n Mars, un hombre que perdió a su hijo pequeño, ahora e m p r e n d e una frenética búsqueda para encontrar el único hijo que le queda vivo, que ha sido secuestrado. El detective Scott Shelby es contratado por las familias de las víctimas del asesino del origami porque quieren descubrir la verdad de una vez por todas. n o r m a n Jaden es un agente del FBI con unos métodos modernos que generan controversia entre sus compañeros. En ocasiones me recordó al agente Dale Cooper de la serie Twin Peaks. Y el último personaje jugable es Madison Page, una fotógrafa y periodista que se pone a investigar por su cuenta y que cuando conoce a e t h a n sabe que tiene delante una gran historia. No quiero desvelar nada más porque el Heavy r a i n es para jugar y disfrutar de él. También decir que tiene una corta duración, en torno a las 7 horas. Estamos ante una película que tiene 4 finales diferentes. El 1 de marzo se puso a la venta Las Crónicas del Taxidermista, que sirve como prólogo de esta historia. Los derechos del videojuego ya han sido adquiridos por una compañía cinematográfica.、Y、espero que os haya gustado este acercamiento a Quantic Dreams con sus tres videojuegos hasta la fecha. Un saludo y nos leemos. Martes 14 de noviembre, procedo a entrar. Tu camino para encontrarlo en una historia tan retorcida como la mente de un asesino. Emprende una investigación donde tus decisiones lo cambiarán todo y averigua hasta dónde llegarías por salvar a quien amas. Heavy Rain: cada decisión tiene su consecuencia. El juego es s o l o el principio. Foro Foro d e misterio. De misterio. De misterio. Bueno, pues aquí seguimos en Expediente FDM, el programa de radio de foros del misterio. Antonio, la semana pasada te lancé una pregunta y hoy quiero lanzarte otra. ¿Tú crees que se investiga bien hoy en día? Uf, vaya pregunta, Carlos.、Eh, pues no sabría decirte. Además, yo es que no me considero investigador, entre comillas, ¿no? aunque haya participado en alguna que otra investigación en alguna ocasión. Así que no sé yo. ¿Qué me da derecho a mí a opinar sobre si se, si se investiga bien o no? A fin de cuentas, hay un montón de grupos y yo no me he metido en ninguno de ellos para a ver cómo lo hacen. Pero yo creo que se debe investigar bien, mal y medio mal. Vale,、y、entonces、fatal. te voy a re realizar la pregunta de otra manera.、Eh, ¿Crees que ha habido una evolución en la investigación de los fenómenos paranormales de hace 30 años hasta ahora? No. Yo, de desde mi punto de vista, creo que no. Entonces. No estaríamos llevando una buena línea de investigación, ¿no? Yo creo que no. Primero, pero vamos a ver, yo es que aquí siempre vuelvo a incidir en lo mismo. La mayoría de los grupos, supongo que no será siempre así, pero la mayoría de los grupos de investigación、eh, tienen el problema de que ya sus investigaciones están condicionadas. Y están condicionadas porque,、eh, insisto, espero que no sea la mayoría, pero yo creo que el 90%. O, a lo mejor más de los grupos de investigación, ya tienen claro que hay un más allá. Entonces, si tú ya crees que hay un más allá, es lo, que, lo que vas a hacer es dirigir tus investigaciones para demostrar la existencia de, de,、pues、eso, de pruebas paranormales o para coleccionarlas, sencillamente, porque yo no sé si realmente hay alguien interesado en descubrir el misterio o, sencillamente, en convencerse a sí mismos. Entonces, no sé, yo creo que falta un poco de, de imparcialidad, ¿no? Lo que, tú a lo que te refieres es lo que hemos hablado muchas veces, lo que hemos comentado de que, que sea la propia investigación la que te lleve al resultado final y no,、uh -huh. y no que sea tu propia subjetividad、eh, dentro de, de la objetividad que puedas tener la que, la que lleves a cabo. ¿no? O sea, es lo que tú, como tú muy bien has relatado. O sea, la gente tienes u hipótesis sobre, por ejemplo, las psicofonías, que son voces de los de fallecidos, y tú vas a intentar. Ver、eh, solamente esa línea, ¿no? n o sin ver las demás. Eso es más o menos a lo que te refieres, ¿verdad? Exactamente. Yo es que, bueno, como he tenido la oportunidad de ver unos laboratorios así donde se investiga、eh, con células madre para intentar eh, hallar eh, curas contra el cáncer y cosas así,、eh, pues luego veo cómo se investiga en el mundo del misterio y digo, madre mía, es que estamos a ñ o s luz, estamos años luz. Pero, Entonces... Sí, estamos años luz, pero porque cada uno va por su lado, ¿tú crees que debería de haber una metodología común con unos parámetros base avalado pues, por algún comité científico ¿no? sobre, sobre la investigación del mundo paranormal? ¿O está bien cómo lo está haciendo? Porque yo veo que cada uno va a su aire, cada uno de la gente que investiga fenómenos paranormales, aunque todos llevan grabadoras digitales, detectores de movimiento, tal, tal, tal, a la forma de investigar es muy. Eh, muy anárquica, digamos, ¿no? por decirlo de alguna manera. No, no se usa una base con fundamento. Se usa esa base para experimentar, pero no para ir un poquito más allá, que es lo que, lo que realmente deberíamos de hacer. ¿Tú crees que eso se está haciendo bien?、Mm, insisto, no deja de ser mi opinión y no quiero ofender a nadie, pero desde mi opinión, pues no se está haciendo bien tampoco eso.、Mm, claro, yo te, hablo, yo te estoy haciendo tantas preguntas a ti, un poquito como, como una persona dentro del mundo del misterio,、eh, un poquito al. Fuera de lo que es el mundo de la, de la investigación de, de campo, n o de, de grupos de investigación. Es por eso que, que te estoy preguntando y te estoy vas yendo con preguntas. ¿Cómo ve la gente que está metida dentro del misterio que no tenga que ver directamente con un grupo de investigación? ¿Cómo ve la forma de actuar? de... De la gente ¿no? que, que investiga fenómenos paranormales.、Eh, hombre, yo no, yo no puedo hablar por la gente, yo no sé lo que pensarán. Hombre, yo creo que fomentar muy. A mí me parece que está muy bien el fomentar el que,、eh, el que los, la gente joven se vaya pues, a un lugar abandonado con sus grabadores y con sus cuatro aparatitos más, porque tampoco es que、eh, se posea una tecnología puntera,、eh, y se vayan a un lugar abandonado para grabar psicofonías. Me parece que a lo mejor incluso hay que fomentar ese tipo de cosas para que de ahí salgan investigadores formados más adelante. Pero cuando tienes. De 15 a 20 años. Pero v o ya partir de ahí, por Dios, hay que evolucionar. Es que hay mucha gente que sigue en ese punto y siguen en ese punto y no salen de ese punto. ¿Por qué en un grupo de investigación tiene que haber un medium, pero no tiene por qué. ¿Por qué no hay un físico teórico, por ejemplo? Porque también... Parece que no es importante, parece que no tiene nada que ver. Pues claro que tiene que ver. Porque también hay mucha gente que está relacionada con el mundo de la ciencia que, que intenta evitar ¿no? el mezclarse con, con este tipo de grupos. Yo pienso que también. Es... Eh, esa pelea que hay entre el misterio y la ciencia también es la que hace que frene que, que, le, que lo que es el indagar en el mundo del misterio para intentar averiguar que, cuáles son los factores que, por ejemplo, produce una fantasmogénesis, ¿vale? Eso se puede investigar pues, como deba de hacerse. Yo creo que esa pelea nos está perjudicando también. Puede ser, puede ser. Bueno, ¿y tú qué opinas de todo esto?、Eh, Me estás dejando a mí las preguntas. r e s p o n d e tú también, ¿no? Hombre, ¿yo qué opino? Pues. Porque Yo opino que si,、no、hay, que si no hay resultado en estos 30 años,、eh, si no hay más pruebas sobre qué es el, el, algún tema determinado del mundo del misterio, yo pienso que no se está haciendo realmente bien. O sea, si todavía después de no sé cuántos años investigando el mundo de las psicofonías, todavía no conocemos、eh, cómo, cuándo, dónde y por qué se producen, yo creo que no lo estamos haciendo bien. Pero yo creo que además. Yo creo que la. Dime, dime. No, yo creo que además, como ya dije, vamos a ver,、eh, para muchas personas las pruebas que consiguen, pruebas entre comillas, ya son más que suficientes para que ellos crean que hay un más allá y, vamos, que para ellos está la cosa bien clara, y no van más allá. Entonces ya se convierte en una simple colección de, mira, ya tengo más psicofonías que hace cinco años. No hay una búsqueda de, de, de encontrar la prueba que convenza a los demás. De respuestas. O sea, buscan pruebas para convencerse a sí mismos. Y, y, y también que nos estamos.、Eh, lo que es el tema de la investigación hoy en día se está centrando mucho en casos antiguos, en casos que se han producido hace X tiempo.、Eh, ¿No puede haber un misterio en la casa del vecino que le esté sucediendo algo que realmente te pueda indicar o dar un, un, una pista ¿no? para seguir avanzando en la investigación de, de ese fenómeno? ¿Por qué tenemos que seguir mirando en casas abandonadas, en las caras de Belmez, en el ovni de Manises? ¿Por qué no, no buscamos algo más cercano que realmente nos pueda. Nos pueda llevar a una pista ¿no? sobre, sobre cómo se produce el fenómeno, el por qué y dónde y qué lo produce. No,、ah, sí, pero sí hay grupillos de investigación, a lo mejor no muy conocidos o más pequeños, pero yo creo que sí hay grupos de investigación que se meten en, en la casa del vecino, como dices tú, o sea, que están un poquito más pendientes de lo que ocurra para investigar, yo creo que casi cualquier cosa que surja, o sea, que, que no se van solo a, a Belmez, como dices tú, que, que por otro lado tampoco está fácil ir allí a. ¿A、ah, q u e te dejen investigar abiertamente? ¿eh? No, ya está claro. No sé, bueno.、Mmm... ¿Que estamos estancados? Yo creo que sí. Yo pienso que estamos un poquito estancados y que habría que cambiar un poquito la forma de de ver cómo, cómo realizamos todos en general la, la investigación. Yo creo que deberíamos de buscar un poquito de innovación a la hora de, de poder avanzar a. En, en lo que es este mundo, n o y sobre todo unificar misterio con la ciencia y que la gente ya no nos vea como unos frikis, sino como pues, gente que busca respuestas, como lo puede hacer cualquier científico, que intenta buscar respuestas. Exactamente. Bueno, yo creo que con, con, esta pequeñas, con estas pequeñas reflexiones, así este intermedio, ya hemos abordado el tema. así... Hemos puesto el tema sobre la mesa. Yo creo que ahora la gente debería también opinar y, y desde donde estén escuchando el programa, pues sacar sus propias conclusiones, ¿no crees? Pues sí, yo creo que sí. Que quede claro también que, que esto son s nuestras opiniones, que cada uno puede tener su opinión y, y la nuestra es esta, sea mejor o sea peor, y puede, le puede gustar más a la gente o no, ¿no? Pero, pero bueno, yo pienso que, que tienen que opinar también los demás y ahí tienen foros del misterio para que lo puedan hacer, ¿no? En el hilo de expediente FDM. Foros del misterio. El mejor portal para los amantes de lo desconocido. Toda la actualidad, los más interesantes hilos de opinión. Entrevistas con los principales profesionales del medio. www.forosdelmisterio.es. Descárgate todos los programas de radio y televisión. Forma parte de la comunidad de aficionados a los enigmas más grande de la red. Foros del Misterio. No te hace falta nada más. Bueno, pues comienza el zapping del misterio con Isabel Queipo. Bienvenida al programa. Muchas gracias, Antonio. Un saludo a todos. Además, hay que decir que esta es la última edición del zapping de esta temporada que se acaba ahora en verano, ¿no es así? Pues sí, es así. Por, debido a una serie de causas personales y laborales, pues yo me cojo las vacaciones de verano ya. En, al... lo, que refiere, en lo que se refiere al programa, ¿eh? que luego soy muy trabajadora. Luego en la siguiente temporada volveremos. Además, se han acabado ya las temporadas de casi la mayoría de los programas, es que ya no hay material.、Creo、Además, también eso. Es un buen momento para hacer un paréntesis. Sí. ¿Vosotros no vais a hacer paréntesis? ¿Seguís todo el claro, verano no, al pie del cañón? No, vamos a hacer un paréntesis. Todavía quedan un programa después de este y después Parón. Y empezamos ya la siguiente temporada con fuerza. Zapping del misterio. ¿Qué nos, ¿Con qué empezamos? Pues comenzamos con la otra frontera, donde nuestros compañeros. Pues、eh, comentan la investigación que, llevó a cabo, que han llevado a cabo otros compañeros nuestros de Foros del Misterio en torno a la psicofonía de, de Germán de Argumosa. Entonces llegan a dos conclusiones que se excluyen entre sí. Vamos a v e r l o Se ha dicho también que sí,、si、yo respeto a los que han hecho el trabajo de buscar matanzas de cerdos y silbatos de tren, campanas de tren y, y chirridos de ruedas de tren. Evidentemente no es. O sea, Yo he escuchado esos resultados, me parece muy loable el trabajo. Me parece que además es el camino. Es decir, no te pongas a inventarte cosas ni a dudar. Busca e intenta. Pero el resultado, he de deciros que、eh, el resultado obtenido no se parece en nada. En nada, absolutamente, a la psicofonía o a la parafonía. No, vais, no creo que vais por el buen camino. No creo que tengáis que buscar. Me parece que además es el camino. No creo que vais por el buen camino. Me parece que además es el camino. No creo que vais por el buen camino. No... Camino. no, buen camino. no Entonces llegamos a. Pues eso. Que llegamos a que vamos por el camino. A mí no, buen me camino? Claro, ¿eh? no me ha quedado claro. me ha Vamos, por el, camino, ¿no、vamos por el camino. No vamos por el camino. Pero no vamos por el camino. Pero sí. Pero no. Pero sí. Pero no. Pero no. Bueno. De cualquier forma, yo creo, y ya no me quiero meter en este tema. <risa> pero, yo tampoco. Pero el hecho de poseer la grabación creo que no te da la exclusividad ni la propiedad de la verdad. Y en todo caso, como dijo el gran maestro Bruce Lee, su verdad puede no ser nuestra verdad. Be water, my friend. c o n t i n u a m o s Bueno, da igual.、Eh, pues sí, continuamos con、eh, los chicos de Terra Incógnita. Que bueno, parece ser que les ha fascinado tu, tu historia, tu, esa última historia que hiciste para de, de, de, de, tu, esa sección que te montas de héroes, monstruos y atrocidades varias, ¿no? Es de ahí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues parece ser que les ha encantado el que dedicaste a la civilización egipcia, que además estaba trufado de guarradas, pero es que los egipcios antiguos eran así. Sí, la verdad es que les, les, les molaba todo ese rollo sórdido y. y... Aquerosete.、No、sí, pero bueno, yo no sé si he entendido lo mismo que ellos, porque. Bueno, vamos a poner lo que ellos han entendido. Más o menos. Gracias, Antonio, por ese gran pasaje de la mitología egipcia, por esas batallas entre Horus y Seth. Que bueno, me gusta ese extraño método que utiliza pues, Isis para. Que aparezca de repente así porque sí, el sement y su hijo Horus en su estómago. Me ha gustado, me ha gustado cómo no has entrado en detalles, así como el resto del monográfico que es muy fiel a la tradición egipcia. Bien, pues ahí está. El tema es que deberíamos、eh, poner el trozo en el cual, digamos, hago yo referencia a este tipo de, de asuntos. Lo vamos a escuchar. De todas formas, está autocensurado porque era un poquito más explícito. Esto se lo comentaba yo a Alex. Yeah. Me, me tuve que cortar un poquito la lengua. Yo estuve leyendo, sí, una edición, bueno, un libro que se llamaba El libro de los muertos, no sé si era el propio sí, hombre, libro. Y bueno, pues todo、sí. empezaba, además de haber millones de nombres de dioses, semidioses y algo parecido, pues todo el mundo iba lo que iba. O sea que, es que no es que Antonio se haya vuelto loco y esté salido, que también es que la mitología egipcia es así de retorcida. Vamos a escuchar el trozo, por favor. Así fue como Isis provocó la eyaculación de su propio hijo y contuvo el semen en su boca. Después lo escupió en el huerto de Seth, más concretamente sobre las lechugas, la hortaliza predilecta de su hermano. Como Isis había planeado, Seth se levantó al día siguiente y se preparó unas lechugas para desayunar. Y siendo desconocedor de ello, se quedó preñado de Horus. Bueno, vamos a dejarnos de, de cosas así, guarradas no, no y cosas así. No, no hay más que añadir. Bien, continuemos con otro trozo, por favor. Vamos a escuchar、eh, La Rosa de los vientos o Festival del Humor, no lo tengo muy claro. Y es que en el programa de, de Bruno Cardeñosa, pues, pues han tenido un momento, momento chistazo. Sí, además, to, hablando de temas muy serios, un chiste siempre viene bien, ¿no? Para relajar un poquito la situación. Shakespeare siempre lo hacía. Pues lo oímos. Pues、el... Es que no muere Stalin y nadie hablaba. ¿Conocéis el chiste de Stalin, no? c u á n d o se muere. No. Pues、eh, se muere Stalin, entonces el médico del equipo el jefe sale, ve al p o l i s b u r ó fuera y dice: camaradas, Stalin ha muerto. Se es que t o n c e sorprendido s e ¿Quién se lo dice? <risa> pues le tenían cierto miedo. No Ahora, sé por qué. Por quitar un poco de hierro, hay otro chiste también que se puede aplicar a esta época e s t a l i n i s t a donde hay un preso que le dice a otro: están en unas condiciones, en fin, totalmente infrahumanas. Imaginaros un poco que están en Siberia. Y entonces un preso le dice al otro: Dice, bueno, ¿y a ti por qué a n t a n condenados a 25 años? Dice, a mí por nada. Dice, no, imposible. Por nada te hubieran condenado a 10 años. Jajaja. <risa> Bueno, ¿no crees que se ríen un poco exageradamente que no son tan buenos esos chistes? Yo ¿no? tengo que decir que es de muy mal gusto, pero es、mm, casi asombroso lo agudos que son los chistes de mal gusto en muchas ocasiones. Ya, no voy a empezar a hacer, pero aquí en este no, país no, no. se hacen de todo tipo de desgracias, se hacen unos chistes,、mm. pero bueno, que vamos a dejarlo. Yo sé que todos estamos pensando más o menos en lo mismo y, y vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Bueno, pasemos a otras. Cosas, igual de divertidas o no? Pues yo creo que más divertidas. Incluso、eh, Miguel Blanco, en su espacio n IDEM, ¿eh? ha tenido un invitado que dice que, que, que, que cuando hacía, un, que el programa, hacía cosas para el programa Hoy por Hoy le tocaban mucho las. ¿No? Algo así, ha dicho que le estaban tocando. De, de los dioses egipcios también.、Ya、pues egipcios no, yo creo que hablaba <risa> de cierto tipo de tribus. Y, y, bueno, los... bueno, vamos a oírlo. <risa>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 Toda la, toda la anatomía humana como parte del currículum de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, pues eso. ¿Ya os habéis enterado de por qué le tocaban la.?、Pues、sí, sí, sí. este pobre hombre. Bueno, y vamos a escuchar el último trozo de la temporada del Zapping. Corresponde sí, a. Milenio 3. Aquí eh, estamos eh, oyendo a Santi Camacho hablando de su último amigo. O、uh -huh. sea, bueno. he、bueno, explicado este trozo, bien. Este trozo hay que decir entonces. Que no es del último programa, o sea, ya lleva. Tiene unas semanas, pero es que,、pues、que es hay, hay que recuperarlo, ¿no? Me imagino. Sí, en la sección de los amigos de, de Santi g a m a c h o pues、eh, hablan de este señor que es un infiltrado en una banda de moteros peligrosísima, los mongoles. La vamos a ver, l o n a Y diremos, bueno, ¿y qué tiene de particular Billy、eh, Senyón? <risa> no sabía montar en moto. No. <risa> <risa> no. Billy Senyón、eh, tuvo una táctica un poco peculiar. A la hora de infiltrarse en la banda. Porque no sé si para mantener a salvo su identidad o no sé exactamente para qué, su estrategia fue hacerse. <risa> hacerse pasar por reteasado mental. <risa> Imagínate una especie de Forrest Gump, pero en plan motero, con、eh, chupa de tachuelas,、eh, moto enorme, barbaza, calvo. Eh, y hablando, pues, como una persona que tiene una inteligencia justita, claro, eh, aquí eh, hasta el punto de que el mote que le, el mote que le ponían era, <risa> era el equivalente español a algo así como Billy el gilipollas. ¿Qué cuál es? Llegó、no、a ser vicepresidente mis... de los mongoles. Sí. sí. Esto es real.、Santi. Esto es real. Muy bien, bueno, pues hasta aquí tu trabajo en esta sección, Isabel K-Pop. Pues sí, hasta aquí. ¿Has oído cómo se ríe Carmen p o r t e r Que parece que la están matando. Que no, hombre, ese. No. Se muere de risa, madre mía. Con lo, lo s e r í a que parece. Pero está muy bien. Bueno, pues nada, ya terminamos con este Forrest Gump motero. Y, y bueno, pues yo también me planteo: ¿estas cosas son reales? Yo me creo que sí. Bueno, pues más disparates en la próxima temporada. Y espero que, que todo el equipo y todos los oyentes tengan un verano muy feliz. Y pues nada, volveremos con, con zappings más, más burdos, y más absurdos y más llenos de curiosidades. La verdad es que todavía quedan problemas, o sea, no es la despedida del expediente FDM. Que ya lo han entendido. Ya, pero. Pero a mí se me hace raro despedirte en este tan. tan pronto, ¿no? Ya sé que te da una pena terrible, lo sé, pero bueno, es lo que hay. Bueno, pues a pasar un buen veraneo, Isabel. Pues claro que sí. Que todavía sí. tienes muchas cosas que hacer,、sí. Bueno, pues un abrazo muy fuerte a todos y feliz verano. Una noche, a finales de los años 70, un empleado de la Universidad de Yale hizo un extraño descubrimiento cuando abrió una habitación olvidada. En ese cuarto, situado en una enorme torre gótica junto al gimnasio, encontró un paquete con miles de fotos de hombres jóvenes desnudos. Las fotos mostraban vistas frontales, laterales y traseras de cuerpos sometidos a una extraña operación de piercing. De la espalda de cada uno emergía una fila de pinchos metálicos. El empleado consultó con el director deportivo del momento y decidieron quemar las fotografías. Según parece lo hicieron a conciencia para asegurarse de que ninguno de los retratados, muchos gente de alta posición en el momento, fuera reconocido. De todas formas, se sabe de la existencia de prácticas similares entre los años 40 y 60 en otras universidades como Mount Holyoke, Vassar Smith y Princeton. Se han recogido testimonios que afirman que el ritual formaba parte de una novatada y que los macabros pinchos estaban en realidad pegados. Parece que George Bush, Bob Woodward y Meryl Streep han participado en estas celebraciones extrañas orquestadas por hermandades universitarias. Esta leyenda urbana se ha revitalizado recientemente tras las declaraciones de un prestigioso profesor que afirma que el propósito de estas fotografías era de tipo eugenésico. Al parecer, las autoridades de la época, Trataban de conseguir un archivo con el que emprender campañas de esterilización de individuos con características genéticas deficientes y promover el cruce de los especímenes mejor dotados. Con ello pretendían conseguir, en unas cuantas generaciones, una élite intelectual mejorada. Hola a todos, bienvenidos una vez más a la sección de noticias de Expediente FDM. Como siempre, tenemos al otro lado de la línea a Carlos Ruiz. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Marcos, un placer estar aquí contigo de nuevo y con todos nuestros oyentes. Hoy tenemos cuatro noticias que contar a nuestros oyentes. Si quieres, empezamos con la primera y según se vayan desarrollando, las vamos comentando. La noticia la trae Radiocable.com y, como solemos empezar la sección, es una noticia de ciencia. Proponen convertir la Luna en una fuente de energía limpia para la Tierra. Claro, para solucionar los problemas energéticos del planeta, una compañía japonesa ha propuesto crear un anillo de paneles solares alrededor del ecuador de la Luna. La energía generada en el espacio,、eh, digamos la luz del Sol, sería luego irradiada a la Tierra en forma de láser y microondas. Y estos serían luego transformados en electricidad, en centrales eléctricas específicas. Ostras, eso yo lo veo un poco así, o, Odisea, ¿no? Solo que tiene que ser la cantidad de dinero y, y de, de gasto que tiene que ser el, una movilización de ese estilo. No sé. Pues la verdad es que no sé si se han puesto a calcular lo que puede ser económicamente hacer este proyecto, pero si, si lo han planteado o si ha salido a la luz esta noticia será porque a largo plazo, imagino. Que será rentable para la Tierra.、Eh, concretamente, los ingenieros de s i m i s u Corporation consideran que con este proyecto, que ha desvelado la revista Seasor, se podría generar más energía solar que con cualquier otra iniciativa propuesta hasta ahora. La construcción de este anillo, este anillo que rodearía el ecuador de la Luna o cinturón lunar, requeriría、eh, de la tecnología espacial más avanzada y seguramente. Eh, necesitaríamos el trabajo de manos de robots que, como dice aquí, serían teledirigidos desde no, la Tierra. Trabajo... Es que esta noticia de ciencia tenía que haber empezado a decir que es una noticia de ciencia ficción, pero no, parece que el futuro está aquí ya. No, no, sí, ciencia ficción, yo, qué sé. O sea, yo sigo pensando que esto es una burrada, tío. Oye, a, a, a lo mejor lo que está planteado es el proyecto, ¿eh? simplemente, pero no está planteado el presupuesto del proyecto, porque esto me parece a mí un poco animalada, oye, pero mira, no sé. Sí, sí. Es, que es, es que estamos hablando de 11.000 kilómetros de anillo. Sí, sí. Que es nada más y nada menos que、eh, lo que mide el perímetro del Ecuador. Le han, lunar. Puesto, le han puesto también nombre, ¿no? Sí, bueno, ahora lo llaman Luna Ring. ¿Qué inglés tiene, macho? <risa> Son japoneses y le han puesto el nombre inglés: Luna Ring. 11.000 kilómetros. Por lo menos yo no creo que esto lo vayan a hacer a corto plazo,、eh, sino muy a largo plazo.、Eh. Pero yo creo que el, el Shimizu este, la compañía. El Simizu Corporation habrá, hecho, habrá detallado elementos ¿no? necesarios para llevar a cabo la idea. n o Sí, los detalles en el proyecto dicen que el, el proyecto sería, estaría formado prácticamente por placas solares, no sé si son como los que conocemos aquí en la Tierra, imagino que serán ligeramente diferentes, y cables de energía eléctrica para transferir la energía al, a lo largo de todas las placas solares y que después puedan reunirla y poder ser emitidas a través de microondas o de un rayo láser. Hasta la Tierra. Es sorprendente, pero. Sí, sí, pero ya no es solamente. h a punto factible. El, ya, ya no es solamente el crear el, el anillo, ¿no? El, el, el lunar ring. Esto Diego lo hará mejor, ya que es profe de inglés. Sino, pues, que es como, como también dice la noticia, ¿no? El crear una ruta de transporte que se extendería también a lo largo del, del Ecuador para, pues, para el tema de materiales y poder acceder a las diferentes placas en caso de avería, ¿no? Y. Y poder seguir、eh, construyendo y evolucionando el, el proyecto. Claro, no sería s o l o construir lo que es la infraestructura necesaria para、eh, generar o almacenar calor y luego emitirlo, sino todo lo que ello conlleva: edificios auxiliares, carreteras, porque aunque digamos que el trabajo gordo lo harían robots durante 24 horas al día, queda decir que este trabajo será supervisado por astronautas in situ en la Luna. Digamos que el trabajo gordo lo hacen los robots, pero allí va a haber astronautas que van a supervisar el trabajo, que van a necesitar moverse a lo largo de todo el lunar ring y solventar cualquier tipo de problema que pueda suceder en un momento determinado. ¿Quién nos decía, te acuerdas, antiguamente que se decía que la Luna ya había dejado de ser interesante para los, los científicos y, y los astronautas y todo el mundo? Bueno, a s t r o n a u t a no, para los científicos investigadores, ¿no? De que la Luna ya no, ya no era. Interesante, pues mira, ahora parece ser que desde que han encontrado agua, sobre todo, van a ir a explotarla, ¿eh? a más no poder. Sí, bueno, aunque ahora la explotación sería otro tipo de, de energía, que sería la energía solar. Pero oye, ya que están allí, ya que van a hacer una estructura impresionante, titánica, y van a, a tener allí la, la presencia continua de astronautas, igual después se deciden también y cogen el agua. ...o Otro tipo de minerales. Una vez que están allí, ya las posibilidades son inmensas. Vamos a dar paso a la siguiente noticia, que también va r e l a c i o n a d o con ciencia, y es que la sonda Planck. Consigue realizar el mapa más completo del cosmos. Esto es una noticia que ha dado a conocer la Agencia Espacial Europea, y es pues, que el telescopio espacial Planck、eh, ha publicado el mapa más completo del universo conocido hasta la fecha. Una imagen de toda la bóveda celeste que aporta nuevas evidencias sobre el proceso de formación de estrellas y galaxias y que permite estudiar las primeras fases de formación del cosmos. Esto es una cosa muy, muy interesante. ¿eh? Lo primero que llama la atención son los filamentos de polvo y gas que se extienden por encima y por debajo de la vía láctea. Matizar, pues, que al final de la misión, que está prevista para el 2012. O, este proyecto、no. dice que ya. ¿Eh? ¿O no? Bueno, para el 2012 esperemos que sea antes de diciembre. Pero bueno. Si es antes de diciembre, esta misión tendrá ya cuatro imágenes del cielo completo. Por lo tanto, esta, esta primera imagen que tiene es solo un pequeño avance de lo que podrá observar el telescopio Planck. Hombre, Si sobrevivimos al 2012, esto será un gran avance científico. ¿eh? Esperamos ansiosos esas, esas cuatro imágenes para ver el cielo, la bóveda completa. Las、eh, noticias de ciencia, pues para seguir、eh, con criptozoología, y es que aparece un pariente de Nessie en China, y esto, pues lo dice el diario del pueblo en línea, es un periódico enfocado para, para chinos. n o Es esto, s í es un diario popular bastante famoso ahí en China. Y yo, cuando leí la noticia, pues se me abrieron los ojos como platos porque estoy deseando ya algún día ver. Aunque sea una imagen medianamente decente, sin que sea un fake, de este, de este animal. Sí, hombre, de vez en cuando se, se sabe que hay varios parientes de Nessie a lo largo de, del planeta. Bueno, se le dice parientes, o un, un, el típico monstruo sí, de, por, de un lago. Sí, p o r e Exactamente, claro, este sería un pariente, ya que el mismo Nessie estaría, como el nombre lo indica, en el lago Ness, en Escocia. Concretamente dice que se ha visto un pariente de Nessie en la localidad de Kanasusu. Y un turista de Pekín de,、eh, llamado. vaya nombre, Zhu Xiu q u a n dice que encuentra a la criatura bajo el agua, junto al lago donde él estaba de vacaciones, el Xinjiang Kana Susu, y cuando... ...y se encontraba concretamente escalando una montaña, el, día, el pasado 2 de julio. Él estaba escalando la montaña, mira hacia abajo y ve bajo el agua como una sombra negra, como un reflejo, nadando lentamente. Entonces coge su cámara. Y graba todo el proceso, aunque en la noticia solo podemos ver una imagen. Una Pero... imagen y donde se ve como una especie de manchurrón negro alargado. Eso, eso es lo que te iba a comentar ahora, ¿no? Que como siempre, solamente se ve el reflejo de una sombra negra sobre, por debajo del agua, ¿no? En la, en lo que es la imagen. Aunque de acuerdo a los turistas que han sido testigos de, de esta criatura, dicen que es incluso más largo que un yate. Y no sé, también dicen que unos 10 minutos más tarde. Eh, este Nessie, por llamarlo de alguna manera, desapareció de la vista del ojo de las personas al hundirse en el agua. Aunque yo creo que, que aquí ya sí, la v a d es q e p u d o le... ver durante 10 minutos. Sí, no estaría mal, igual publico la noticia en el foro para quien esté interesado lo pueda ver. c a r o h e s simplemente、no sé, que no、sé una serie de, de que imágenes WCB、no ve... ¿Eh? que yo no sé qué haces que no la tienes publicada, macho. Vaya un, moreda, vaya un moderador, pues, pues sí, a ver, es que igual es interesante, como a modo de curiosidad. Lo que pasa es que no me lo acabo de tomar como algo serio, porque no deja de ser la típica mancha negra, oscura, bajo el agua, alargada. La escala se puede ver porque hay unos barcos al, al lado y sí que parece más grande que un yate. Oye, tu pola.、Pero、me lo tomé a modo de curiosidad, pero bueno, igual l a público en el foro para que puedan ver la gente, las los foreros, las imágenes. Eso es, t ú pola en el su foro de criptozoología de Foros del Misterio y. Oye, que la gente s a q u e también su opinión. ¿no? y a lo mejor nos estamos encontrando con realmente un, un monstruo del. del ¿Cómo lago, o se llama el lago? Del lago Sin Yan Kan a Suju. Sí. <ríe> no sé, el, el monstruo se llamaría Sin Yan o algo así, no sé cómo lo llamaríamos. Pero no、sé, Quizás mejor... por eso se ha hecho famoso el monstruo de lagones, porque es más fácil de pronunciar. <risa> sí. <risa> Pasamos a la siguiente noticia, como no, del fenómeno OVNI, de los objetos voladores no identificados. Y... Pero no nos salimos de China, seguimos en China, concretamente en el aeropuerto chino de Xiaohan. No, y esta es una noticia publicada por Esencia 21, y es que el 8 de julio de este mismo año, un objeto volador no identificado que apareció en el cielo de la ciudad de Hanzhou, en la provincia de Zhejiang, joder, al este de China. Obligó a cerrar por una hora el aeropuerto local, según informaron、eh, fuentes del aeropuerto. Bueno, esta noticia sí que está publicada en el su foro del fenómeno OVNI de, de Foros del Misterio. e f e c t i v a m e n t e el gran y, Diego lo, lo publicó. Sí. O sea que esto ya, por lo menos, trabajo que ha adelantado. Y bueno, ya hay unas primeras conclusiones al respecto sobre qué era este extraño objeto. Pero bueno, sigue, sigues tú con la noticia y ahora damos las conclusiones a las que se ha llegado. Sí, el objeto apareció en el cielo, en, en el aeropuerto, pues concretamente el miércoles a las 9 de. Hora local, 9 de la noche, y fue identificado por empleados del aeropuerto. Ellos informaron rápidamente a los pasajeros de que el aeropuerto iba a cerrarse, que ahí no se podía aterrizar, tenían orden directa del controlador aéreo, y fueron desviados. Los empleados del aeropuerto y los pasajeros no pudieron ver el o v n i porque no tenían aparatos especiales para su detección. Esto que quiere decir que, apare es que, igual, esto no quedó muy claro, que aparecía como famoso avistamiento en México con infrarrojos, con otra tecnología. ¿Cómo se detectó este o v n i No, bueno, ahí. ahí bueno, Roper、eh, nos puso una, una foto ¿no? n o en, en el foro que, que hemos dicho antes de la noticia. Y lo que aparece es, es como bien también dice Moro: es, es que tiene la pinta de, de un bólido. ¿no? Es una bola de fuego que viaja a una velocidad baja y que da. Y que da fogonazos, una serie de fogonazos. Y ese. De, ese Como diríamos, ese, esa cola que deja de luz es visible durante unos, durante unos minutos.、Eh, entonces, yo lo que creo que más p r o b a b l e lo que hicieron fue cerrar el aeropuerto por motivos de seguridad ante, ante la entrada de ese bólido, que puede ser bueno, pues chatarra espacial o, o un meteoro ¿no? eh, entrando en, en la atmósfera terrestre. Yo aquí no creo que debamos de darle mucha más importancia de la que de la que la tiene n o el cerrar un aeropuerto por un fenómeno atmosférico de este tipo. Pues perfecto, y yo que me alegro. Si tiene explicación, poco a poco que vayamos solucionando todos los avistamientos o v n i s Bueno, eso es, digo, yo digo que esto es a priori. ¿eh? Eh, tampoco... Sí, pero sí que es verdad, ahora que lo comentas, que yo recuerdo haber visto la foto del Ebólido, Cometa, ONI v o lo que sea, y sí, sí que parece. Sí que parece. Aparte, que Moró, como astrónomo aficionado, creo que habla con propiedad. Y si él cree que. Puede ser un cometa porque vamos a ir nosotros a llevarle la contraria. No, hombre, pero lo, lo interesante es que la gente se anime y entre y participe y vea la noticia, ¿no? Y, y se anime pues, a sacar ella también su propia conclusión. Quién sabe que a lo mejor alguien dice que puede ser otra cosa, pero bueno, no vamos a, a fomentar el.、Eh, si es un bólido, es un bólido. Y ya está, no hay mucho más de dónde sacar. Pero bueno, lo que es eso, que la gente lo vea y, y, y se anime a participar, ¿no? Y que comente la noticia. a ver lo que, lo que les parece a ellos. Pues ya está, ¿no, Marcos? No hay ninguna noticia así que tengamos que sacar a la luz. Sí, bueno, habría una noticia más. Que esta va a ser la última sección de noticias de Expediente FDM de esta temporada. Ostras, me voy a s e asustado porque estaba yo mirando el papel de la noticia y digo, esto no está, esto no me aparece aquí. <risa> bueno, sí, esto es algo que explicaremos al final de Expediente FDM. Y nada, Marcos,、eh, que ha sido un placer estar aquí contigo en la sección de noticias. Y que nada, luego te paso el finiquito. Muy bien. Yo encantado de que hayas venido a ayudarme esta parte final de la temporada. Solo me da rabia que no hayas venido antes, porque creo que es mucho más ameno para mí poder grabar las noticias comentándolo contigo. Creo que es más ameno también para los oyentes, como ya alguno nos lo ha hecho saber. Y ha sido un gran acierto por tu parte. Gracias por venir a ayudarme. Nada, un placer estar aquí contigo y bueno,、eh, seguiremos atentos a las noticias de Foros del Misterio. Venga, un placer, Marcos. Igualmente, adiós a todos. Es algo demostrado que existe un grupo internacional de personas que apoyan la autotrepanación. Esta gente busca un más alto grado de conciencia y no toman el símbolo del tercer ojo de la sabiduría como una metáfora. Se agujerean el cráneo para aliviar al cerebro de su claustrofóbica prisión de hueso. Incluso parece que existen kits de herramientas hechos a propósito para trepanarse de forma artesanal. Hay una especie de sacacorchos metálico rodeado por una sierra circular. Se clava en la cabeza y se gira un mango. Si todo sale bien, la herramienta extrae un trozo de hueso y deja el cerebro expuesto. Un tipo llegó a un hospital de Londres con uno de estos artilugios clavado en el cráneo. Le faltaban dos vueltas de sierra para conseguir su objetivo cuando se desmayó. Circula por ahí un libro en el que estos tipos cuentan sus experiencias. Según parece, el tipo del sacacorchos volvió a intentarlo y consiguió una perforación parcial en la parte superior del cráneo. Como no estaba satisfecho, se perforó la frente con un taladro. Tiempo después, su novia hizo lo mismo y lo grabó en una película. Según parece, los que han tenido estómago para ver dicha cinta, afirman que s i g u e n juntos, sanos y en un estado mental y espiritual óptimo. En el año 2003, un estudio a firmaba que uno de cada cinco avistamientos de ovnis era producido en China. Hoy repasaremos algunos de los casos más importantes de los últimos años. A continuación, en Expediente o v n i o v n i s en China. China, el país más poblado de la Tierra con más de 1.300 millones de habitantes, es el que también tiene una de las culturas más antiguas. El llamado gigante asiático no se escapa al fenómeno o v n i al contrario, más del 50% de la población cree en él, y son cientos de miles los suscritos a las diversas publicaciones del sector. Aunque, según investigadores oficiales, el 99% de los casos pueden tener una explicación aparente, Hay, como siempre, un determinado número que aún no han podido ser resueltos por la ciencia. Es en los más l l a m a t i v o s de los últimos tiempos donde incidiremos hoy. Comenzaremos por un caso ocurrido en el año 1991 y dado a conocer a posteriori en un congreso de ufología celebrado en el año 2005. En él se muestra una grabación de voz que recoge la conversación mantenida entre un piloto comercial de la antigua compañía Jinan Airlines y la torre de control del aeropuerto de h o n g q i a o en Shanghái. El piloto dice literalmente: Ve o un objeto volador no identificado justo delante de mí. Se está moviendo muy deprisa, rociando una especie de gas como fuego y transformándose en dos objetos, una bola y un cubo. Aparecen y desaparecen, vuelven y desaparecen otra vez. El controlador aéreo que estaba en el otro lado del receptor, Jim Jin, le pide a continuación que siga el objeto con su aeronave, a lo que el piloto responde que no puede porque vuelan demasiado rápido. Al día siguiente, el diario Beijing Legal Times recibió cientos de llamadas de habitantes de la ciudad de Shanghái que decían haber visto una bola de fuego roja en el cielo. Ya en el 2009 son numerosos los objetos reportados a la prensa y que tienen un eco internacional, considerando que en este país la libertad de prensa no es un derecho reconocido. En febrero, un caso sorprendente en la ciudad de l y u n p a n s h u i en la provincia de Guizhou, un omni resplandeciente, era en principio observado por unos bomberos que se hallaban de guardia. Algunos testigos también fotografiaron el objeto y la noticia circuló rápidamente a nivel internacional. Otro aspecto singular de este caso es que en el año 2010 ha aparecido un vídeo donde testigos militares del avistamiento relatan su vivencia, dando más veracidad al hecho. El 21 de mayo, el fotógrafo de apellido Zhang tomó unas imágenes en la ciudad de Xi'an. De un objeto volante no identificado, mientras intentaba retratar uno de los monumentos más famosos, la pagoda de la Gran Oca. El propio Diario del Pueblo, el periódico portavoz del Partido Comunista Chino, publicó dos de estas fotos en su web, donde se advierten uno o varios objetos de luces azules y verdes sobre la pagoda. En este caso, no podemos descartar que no se t r a t e n de reflejos oculares sobre la lente de la cámara, llamados comúnmente lens f l a r e El 22 de julio, a las 8.30 de la mañana, minutos antes de que se iniciara el eclipse solar considerado más importante de este siglo, un ONNI fue visto por 22 estudiantes en la ciudad china de Deqing, provincia de Guangdong. En este caso, un ONNI con forma de nuez fue visto, fotografiado y filmado por varios estudiantes, como se pudo contemplar en la televisión china. La noche del 20 de agosto ocurre lo que la agencia de noticias rusa r i a n o v o s t i titula como invasión de o v n i s en China. El suceso tiene lugar durante más de tres horas en varias ciudades de la provincia de Shandong, como Dongjing, w i n f a n g Bizhou, d i z h o u y Jinan, y es relatado por numerosos testigos. En este caso, además del titular, poco más se puede decir, porque las referencias de la noticia son más bien escasas y no dan más que unas líneas en las agencias de noticias. Solo deciros Que el primer objeto fue localizado por un operador de cámara de una televisión local, el cual, después de tomar las imágenes en vídeo, las colgó en internet. Tres días más tarde, un ovni sobrevoló la ciudad de Choking durante hora y media. Según los testigos, el ovni tenía forma de V y se encontraba por encima de los aviones que se disponían a aterrizar. El ovni hacía señales con luces de color rojo, amarillo, verde, azul y blanco. Y luego, tomando un color rojo claro, desapareció de la vista. Ahora un suceso extraño. El 19 de noviembre de 2009 se pudo ver en diferentes medios de comunicación chinos lo acontecido en la ciudad de Wenzhou. El personal de seguridad de un edificio observaba en la cámara de vigilancia un pequeño objeto increíblemente rápido, tipo esfera, flotando alrededor de la entrada. El objeto desapareció y reapareció en un lugar diferente antes de impactar con una lámina de media pulgada de espesor, una lámina de vidrio a prueba de balas, que se encuentra en la entrada del edificio, haciendo que ésta se rompiera en pedazos. Algunos expertos chinos en el campo ufológico y presencias paranormales han sugerido que esto bien pudiera haber sido una pequeña sonda enviada a la Tierra con objeto de estudiar nuestro planeta, o bien el objeto podría haber sido un fenómeno de tipo paranormal. El último caso de hoy es el ocurrido en este mismo mes de 2010. El 8 de julio a las 21 horas, el aeropuerto de x i a o s h a n en la ciudad de Hanzhou, de la provincia de Zhejiang, debió ser cerrado durante una hora tras el paso de un objeto volador no identificado sobre la ciudad. Ello implicó que varios vuelos fueran desviados y que la salida de nuevos aviones se retrasara entre 3 y 4 horas. Los testigos hablan de una bola de fuego parecida a un cometa, y fueron varios los que tomaron fotografías. Según comentarios de algunos expertos chinos, la luz fue generada por restos de un misil estadounidense, como apunta el diario d a i l y m a i l Parece que las autoridades no quieren pronunciarse porque puede tener una implicación militar. Debido a la frescura del caso, no podemos más que reflejaros las noticias aparecidas en estos días, suponiendo que antes o después tengamos una explicación lógica del mismo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber despertado vuestro interés por las noticias provenientes de este inmenso país cuya aceptación oficial del fenómeno nos sorprende gratamente. Decir que podéis mandar vuestros mensajes de opinión y sugerencias al correo del programa que es expedientefdm.gmail.com o bien, si estáis registrados en Foros del Misterio, podéis mandarme un mensaje privado. Sin más, os deseo buena suerte con vuestra investigación. Gen Kuai Yang Fushi, José Manuel Gómez, López. A pesar de sus progresos increíbles, no puede ni podrá nunca explicarlo todo. Cada vez ganará nuevas zonas a lo que hoy parece inexplicable, pero las rayas fronterizas del saber, por muy lejos que se eleven, tendrá siempre delante un infinito mundo de misterio. e d e n x la radio del misterio en Internet. e d e n x un universo por descubrir. www.edenex.es. La hoy conocida como Princesa de Amonra vivió alrededor del año 1500 a.C. Cuando murió fue depositada en un bello sarcófago de madera, embalsamada y enterrada en una cripta en Luxor, junto a la ribera del Nilo. Más de 3.000 años después, a finales de 1890, cuatro jóvenes adinerados de Inglaterra visitaron las excavaciones que se desarrollaban en ese lugar. Allí pudieron contemplar el hermoso sarcófago de la princesa, recién extraído de la cámara mortuoria. Pujaron por él hasta que uno de ellos fijó una suma demasiado alta para los demás e hizo que algunos nativos trasladaran la valiosa pieza a su hotel. Horas más tarde, el nuevo propietario del sarcófago se internó solo en las arenas del desierto y no volvió a ser visto jamás. Al día siguiente, uno de sus tres compañeros perdió un brazo tras ser herido accidentalmente por el disparo de uno de sus criados egipcios. La maldición atacó a los dos restantes al volver a Inglaterra. Uno descubrió que sus ahorros se habían esfumado, el otro quedó inutilizado por una grave enfermedad y terminó sus días vendiendo cerillas en la calle. Tiempo después, y tras la racha de infortunios, el sarcófago llegó a Inglaterra dejando un rastro de desgracias. Su nuevo dueño, un empresario del lugar, sería una nueva víctima de la cadena de extraños percances. Tres de sus parientes resultaron heridos en un accidente de coche y su casa se incendió. La superstición pudo con el caballero y donó la pieza al Museo Británico. La supuesta maldición actuó ya durante el transporte del objeto, ya que el camión se puso en marcha de forma inesperada y atropelló a un p e a t ó n Además, uno de los operarios que lo llevaba se rompió una pierna y otro murió a los pocos días aquejado por una enfermedad desconocida. Los problemas se agravaron cuando el precioso ataúd se colocó en la sala egipcia del museo. Los vigilantes escuchaban golpes y sollozos que venían del interior del sarcófago. Otras piezas se movían sin causa aparente. Se encontró a un guardián muerto durante la ronda y los otros dejaron el trabajo. Las limpiadoras se negaban a trabajar cerca de la momia. Por fin se decidió trasladar la pieza al sótano para evitar problemas. No funcionó. Uno de los conservadores murió y su ayudante cayó muy enfermo. La prensa comenzó a hacerse eco de la maldición. Un reportero hizo una fotografía del sarcófago. Cuando la reveló había una horripilante cara humana en lugar del pacífico rostro bellamente pintado en la madera. Se dice que tras contemplar la imagen durante un rato, el fotógrafo se fue a casa y se pegó un tiro. Finalmente el Museo Británico decidió desprenderse de la princesa. Un coleccionista la compró y tras la clásica cadena de muertes y desgracias, la encerró en el desván y buscó ayuda. El llamamiento del asustado caballero fue atendido por Madame Elena Blavatsky, toda una autoridad en el mundillo ocultista de principios del siglo XX. Nada más entrar en la casa sintió como una presencia maligna emanaba del desván. Descartó la idea de un exorcismo y suplicó a su propietario que se deshiciera de ella con urgencia. Pero ¿quién en toda Inglaterra iba a querer comprar una momia maldita? Nadie. Desafortunadamente, fuera del país surgió un comprador. un arqueólogo americano que achacó las desgracias a una cadena de casualidades. Se preparó el envío a Nueva York. La noche del 14 de abril de 1912, el propietario consignó los restos mortales de la princesa de Amonra en un barco que se disponía a atravesar el Atlántico con 2, 2.224 pasajeros. El trasatlántico clase Olympic RMS Titanic. En la recta final del programa, llevamos semanas metiéndonos el puño en la boca para no hacer ninguna mención sobre el Mundial, Carlos. Pero bueno, aunque ya ha pasado la resaca de, de la victoria en esa final, pero ya tenemos que hacer nuestro pequeño comentario, ¿no? nuestro pequeño homenaje. Sí, sí, claro, hombre, lo que acaba de hacer la Selección Española de Fútbol es histórico. Nunca en la historia de, del fútbol español habían conseguido ganar un campeonato del mundo. Y hay que hacerle un pequeño homenaje, ya no por ser el fútbol en sí, sino porque es un deporte que ha movido y que mueve a miles de millones de personas unidas en un mismo, en un mismo fin, ¿no? que es ver el fútbol. Y, y te puede gustar más o menos, pero estoy seguro de que esto no, no es algo que h a y a pasado desapercibido. Y desde Expediente FDM pues, queremos contribuir con nuestro granito de arena y dar nuestra en, más sincera enhorabuena a la selección española de fútbol. Sí, señor. Bueno, ¿tú cómo lo celebraste? Yo cómo lo celebré, pues en casa. Con unos buenos amigos, una buena cena. Y luego, pues nada. Digamos que. Me intimé con la mujer. Bueno, bueno, bueno. Yo. Fui más convencional. Mucha sangría y. y un pequeño puntillo, pero vamos. Tampoco. No, no puedo decir que me emborrachara, de todas formas. Oye, que tú hace un rato me has dicho que estabas pedo total, eh. O sea que. No mientas. Eh, Yo he dicho eso, o ¿no? Sí, sí, sí.、Eh, fuera de micro me has dicho que llevabas un pedanoche que no te podías tener en pie. Vale, sí, me la p i l l é No, pero fue ya en casa, o sea, que tú tranquilo. Bueno, pues que muy bien, que todo estupendo. que Estuvimos a punto de hacer un comentario cuando, justo cuando coincidía nuestro programa con el partido de Suiza. Después del resultado nos lo pensamos mejor, Carlos, y dijimos, oye, ¿qué tal si quitamos esto y no decimos nada de nada? Sí. Y bueno, ¿cómo ha cambiado la cosa?、Eh? Desde q e s hemos d a o c e n t o hasta ahora. Voy a un, sí, voy a contar un, un secreto, y es que teníamos dos finales preparados. Y, de, y dependiendo del resultado que había, que se jugaba esa misma tarde, la tarde de, de, de cuando subimos nosotros expediente de FDM al servidor, tuvimos que decidir en último momento cuál era. El final que teníamos que acoplar e l programa, montarlo y subirlo, ¿no? Para, para poderlo tener a tiempo para esa noche. O sea que, que para el partido de Suiza, que en el cual fue una sorpresa para nosotros, estuvimos algo preparados y, y teníamos dos finales. Uno con, con, lo podemos decir, ¿no? Con el Podemos. Y, y otro, pues con el final convencional que, habéis, que escuchasteis en aquel momento. En el que no dijimos nada sobre el fútbol, claro. Nada, nada, nada. Nada, y fíjate, a lo mejor te viéramos de haber dicho algo ¿eh? apoyando a, a la selección, porque mira, ahora todo el mundo habla de ello. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Bueno, yo t o m é cartas en el asunto, nunca mejor dicho. Lo que pasa es que, bueno, lo hice en otro programa, pero bueno, en fin. Y ya ves que dio resultado. Bueno, pues lo pasado, pasado Bueno, dejando unos de tonterías,、eh, hay que decir que hay que avisar ya a los oyentes de que este es el penúltimo programa de esta temporada. Pues sí. Expediente de FDM acaba su segunda temporada para finales, de agosto,、eh, para finales de julio, concretamente el día 28. Lanzaremos nuestra última edición, un especial sobre la Uija que no tendrá límite de duración. O sea que posiblemente con el material que estamos recopilando, creo que tendrá unas 10 horas de, de programa, <risa> más o menos. No, como, no creo que vaya a durar tanto ¿eh? como los del Sotano Sellado, a lo bestia. No, no, yo creo que va a durar lo, a lo mejor 3 horas. ¿eh? Te lo digo, sí, sí. Tener que la gente no se preocupe, que seguro que se e c h a d o más de uno las manos a la cabeza. Durará ¿eh? <risa> dos horas y media, tres horas, como hacíamos antiguamente. Y será pues eso, un monográfico sobre la Ouija. Entrevistaremos a, a los referentes del mundo del misterio para que nos den su opinión sobre, sobre esta, este mal llamado juego, aunque en otros sitios quieran tratarlo de otra manera. Y nos contarán también, pues, alguna de sus experiencias que han tenido practicando, el, la, practicando la Ouija. Luego descansamos en, en agosto y volvemos con la siguiente temporada, pues ya en septiembre. ¿Tú crees que deberíamos de adelantar algo sobre la siguiente temporada o, o no, todavía no? Te refieres al formato. Me refiero al formato y a todo en general. Bueno,、eh, pues no lo sé. Yo creo que sí deberíamos comentar algo.、Sí. De hecho, deberíamos decirlo. Pues dilo. Bueno, pues、eh, vamos a probar con un nuevo formato la próxima temporada, que yo creo que. Puede que a mucha gente no le guste, pero yo creo que al final compensa. Vamos a hacer un programa semanal. En lugar de salir cada, un miércoles sí, un miércoles no, un miércoles sí, un miércoles no, porque la verdad es que también cambiamos de salir los viernes a salir los miércoles, vamos a sacar un programa a la semana. Pero también es verdad que hay que decir que será un programa de, de menos duración, de una hora y poco. Nuestra intención es hacer un programa de, de una duración media de unos 80 minutos, como mucho. Y saldrá, pues, eso, como tú muy bien has dicho, Antonio, los miércoles a las 9 de la noche, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Así que, aunque, bueno, aunque los programas van a durar menos y se van a hacer más, cortos. más rápidos de escuchar, se van a hacer más cortos, digamos.、Eh, pero bueno, como vamos a sacar un programa todas las semanas, digo yo que la gente estará más satisfecha de este modo que con el sistema que hemos estado llevando hasta ahora. Hombre, todo es probar. Y, y la verdad es que si a la gente no le gusta, pues nada,、eh, lo cambiamos y ya está. Que para eso somos nosotros, que podemos hacer lo que queramos y siempre con el consentimiento de, de nuestros oyentes, que son los que realmente al final tienen la última palabra.、Uh -huh. Claro, obviamente la gente debe saber que ahora no es que las secciones vayan a durar dos minutos o tres, sino que obviamente se irán, d i g a m o s l o así, repartiendo a lo largo de, de las diferentes semanas. Así que. Habrá dosier, bueno, en todos los programas, pero luego pues habrá un puñado, un, dos o tres secciones de las habituales y punto. Y las que no caigan en uno, pues aparecen en el siguiente. Si es que... No, si realmente va a ser como hasta ahora, si realmente es como hasta ahora, pero en lugar de hacerlo de manera quincenal, de manera semanal y en vez de ser de. De un par de horas, como estamos haciendo, dos horas, dos horas y media de duración, pues el programa durará una hora, hora y media. Esto sí,、eh, en todos los programas intentaremos que haya un dossier o una mesa redonda, un debate donde, donde será, digamos, el, el, el grueso del, del programa. Y luego, pues como siempre, todas las secciones habituales de nuestros colaboradores y nuestras, claro. Muy bien, pues yo lo que he dicho, esto、mmm, me voy. ¿Dónde? Que tengo cosas que hacer. Joder, siempre tienes cosas que hacer, macho, siempre te vas, siempre me dejas aquí ¿Para solo. Para el siguiente programa. Para el siguiente p r o g r a m a tengo muchísimas cosas que hacer. Bueno, vale. Pues nada, prepárate, ¿eh? que tú también me tienes que contar alguna historieta tuya sobre el fenómeno de la Ouija. ¿Diste de Tania? No te la voy a contar. ¿Cómo que no me la vas a contar? ¿Sí que me la vas a contar? Joder, pero s í ya me ha contado en todas las partes. Pues si no a... me la cuentas tú, lo extraigo de otro programa.、Eh. O sea, lo cuentas en todas partes y、si、no lo cuentas no, en el nuestro, en、claro. el expediente de FDM. Muy、pero、mal.、Si、no he he te lo vamos acuerdo, a perdonar. Los fans, lo los fans de, la de la Antonio. Narita, vamos. No es una cosa que, que puedas. En, en dos minutos o tres, vamos a crear un club de fan en el Facebook. Es que queremos que Antonio r u i n a nos cuente a ver, oye, su historia、verdad. de la Wi-Fi en expediente de FED. No me convences, no me convences. <ríe> bueno, pues nada, hasta dentro de dos semanas. Venga. No, soy a p e a s un flor, e r o n e c e s i t el poder de la infantería. ¿Tú quieres los tíos e los b r a z s No, no, n d a a a な l で a れ Y estas son las que han ocurrido en este programa, el expediente 15. Que den comienzo, las tomas falsas. Hoy, como de costumbre, tenemos 4 o 5 noticias, ¿no? Creo que son 4 noticias las que vamos a. A.、Ah, eh, mierda para mí, que <risa> esto no me está quedando bien. Pues comenzamos con la, la última frontera. La、ah. otra frontera.、Eh, pues corta esto. <risa> pues comenzamos. Concretamente, los ingenieros s i m i z u Corporation. ¿Estos? ¿Estos no son un ingeniero? No, no, los ingenieros. Los ingenieros ah, ingenieros D, e vale, vale, vale. ¿Les será posible caminar sobre el filo de las espadas y protegerse el cuerpo de las heridas? ¡No! ¡Morirá! No, ahí te has pasado, o、eh, Con lo que has dicho. Que no, no, no, esto lo cortas. O sea, tú, esta es la última sección de noticias de esta temporada, ya está. Si quieres, sí, sí que d i l e que ya. Dile que esta es la última sección de noticias y el postre. No, entonces lo, no digo nada, porque como. No, cómo, di, no di, di eso, di lo que has dicho, eso, ¿no? eso, o Que has dicho que esta es la última sección. Y no, y no lo explico. Y no lo explicas, y bueno, y, y, y, y yo explicaré, é ¿vale? Yo doy la explicación. Es que, lo, es que ya lo hemos grabado eso. Entonces, ah, vale. Tú, tú hayas dicho eso, ¿no? Ah, bueno, entonces la gente ya lo sabe. No, no lo saben todavía. No, me refiero a que tú lo vas a decir en la introducción. El, no, en el final. Ah, en el final. Claro. Entonces tú y a h a s dicho.、Ah, vale, que vale, es, Tú y a h a s dicho, y bueno, que la gente sepa que esta es la última sección de noticias de la temporada, ¿no? Sí. Bueno. Y ahí corto. Vale, y ahí cortas. Entonces yo ya. Vale. Aquí digo, te voy a dejar un pause largo y hablo, ¿vale? Para que sepas tú dónde cortar, ¿vale? Vale, vale. Pero, ¿qué quieres? ¿Que lo diga ahora otra vez? No, lo digo yo. Tranquilo, tú cállate. Ah. Vale, vale. Bueno, sí, esto es algo que al final del programa. cuando que la... Ese, joder, empiezo otra vez. Masakatsu Koroku h a c h i s u k a Togakure Daisaku, o m i o s a n Suginobo, Saiga Kishu. Jajaja. Espera, espera, espera. Yo creo que deberíamos de intentar innovar un. Uy, uy. Espera, que se me ha quedado el teléfono. Sigo, ¿eh? Sí. Esa es una buena toma. Sí,、falta? sí. <risa> Sigo. Ay, estamos grabando. Sí. Que bueno, que. ¿Qué te parece la historia del retrasado mental que se infiltra. No. No, o sea, no era retrasado mental. Era. Bueno, yo qué sé, lo habéis entendido perfectamente. Laddie pup, oh lolly, lolly, lolly, lolly, lolly, lolly pup, lolly pup, oh lolly, lolly, lolly, lolly pup, lolly pup,、oh, lolly pup, lolly, lolly, lolly, lolly <deceuary> pup, <Pick Antán> lolly <hat> pup, lolly, lolly, lolly, lolly pup, lolly pup, lolly, lolly pup, lolly pup, lolly pup, lolly pup, lolly, lolly pup, lolly pup, lolly pup, lolly pup, come on, baby lolly pup, tell your wife, her kids.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 It's mine. Lollipop lollipop. Oh, lollipop, lollipop. Oh, lollipop, lollipop. Lollipop, lollipop, lollipop. Lollipop,、oh, lollipop, lollipop, lollipop. Lollipop,、oh, lollipop, lollipop. Lollipop, lollipop. Crazy way she throws me, tell you why. Just like a lightning from the sky. She likes to kiss me till I can't see straight. Gina Lollipop is great. I call her Lollipop, lollipop. レパーレパーレパーレパーレパーレパーレレパレパレパレパーレパーレレパレパレパレパーレパーレパーレパーレパーレパーレパーレ o ーレパーレパーレ a ーレ p ーレパーレパーレパーレパ a レパーレパーレパーレパーレパーレレパレパレパレパーレレパ Expediente g t n El programa de radio de Foros del Misterio.